¡Ya! ¡Ya! ¡Fueron dos palabras! ¡Tengan el replay no, de los de Bueno, ya no voy a decir nada. ¿Cómo estamos, señores? ¡Cuérdate después del Lora! Estamos bien a gusto y usted nos da bajón con esas rolas. No, no, no, no, no andamos bien a toda madre. ¿Qué te voy a decir? De Happy Verde a ya, ya le cantamos. Ya le cantamos pues, pero nomás quiero decirle que hoy, hoy Isel bien guapota. Gracias. Y luego dije yo ahorita, bueno, bueno, ya está, pues, ¿qué trae? Y luego ya dije, oh, pues que es verde y que sabrá Dios. Qué planes traigas saliendo de aquí te diré. <ríe> no, de verdad es mi que sí. para hacer planes. No, pues esto que era bienis, pues vienes, vienes muy verdad, como no, veracidad. Sí tú siempre vienes bien perrona. Hasta eso que sí. Lo que pasa es que no me habían visto producida desde temprano. Sí, pero, sí, pero... a ver mírame a los ojos, ¿lo que me hay? ¿Qué? Tres planes después no, de aquí a cómo, güey? No, así trae, no, trae planes. Sí. No. Samarteki <ríe> youtuber? No, ¿no? más con mis papás. No, ya hasta la tarde ya están buena, No voy a celebrar ay, hasta ay, después ay, ay, ay, ay. Que te compre el que no te conoce <risa> ay, Es muy no triste creen? tu forma de ser ¿Es en serio? Ah, ¿Cómo está Chino? Bien señor, agüitao, agüitao. Por... ¿Eh? Mi herida se me abrió Y ando todo agüitao oh, ay, la, no. de, la del ah, sí, está... bien, estuvo, Estaba doliendo su huevito ¿Sí? ¿Y, ¿Y ah, qué? va no a volver a ir? Sí, se cayó los stitches y se ve para adentro ¡Qué pues... ¡Qué asca! ¿Sí? Pues ando bien amolado, porque todo el fin de semana amolado, pero... ¿Pero no huiste a que te lo volvieran a no, echar ahí? No, pues no puedo hasta el lunes pues el fin de semana. Hora? ¿Hasta ahora? Hasta oh, ahora. ¿A qué? qué se debería tú? Pues yo creo que no ando, a que no ando no quieto. Te cuidado, no te has cuidado, no te has cuidado. Nada. Es que pero... andas mucho en el carro. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues sentado. Pero no, no. no. no yo sí, pienso no, no. que si tienes muchas actividades físicas o algo o a lo mejor no seguiste los reglamentos del doctor. No, nada, no, nada, pues no. Nada, jaja, sí, bienvenido al club. Sí. Eh, no, pues ojalá que todo bien, Cinele. Eh. Sí, Como claro. que era tarde. ¡Machín! ¡Ay, güey! Sí. Sí, sí. A ver, haz cuenta que sepa adentro todo, así. ¡Qué Ay, asco, güey! A ver, así. así. No, este... ¡Pues corre, pues! ¿Qué anda haciendo aquí, Vali? Sí. Matas de la... dos pájaros y un tiro. Así que digas que necesario, no, ¿eh? Sí, es, sí, es, es, es, es, es no. poquito... No, no es necesario. ¿Por qué no vas al doctor? Matas dos ya? pájaros de un tiro. Vas y te arreglas y no nos enfadas. Oh. ¿Eh? No te creas. No pudieras pues ver ido, sí. tarababartillo, barabartillo. No, ya vete, Ahorita ya vete. Vi. No, no, ¿Por, ¿Por qué no fuiste a emergencia? Te, te van a salir las tripas. Así, ah, porque, no. así decían uno de chiquillo, vale, a mí me asustaba bien harto. Me cortaba un dedo y se estaban a salir las tripas. yo, eh, Lloraba porque pues, la gente me hacía creer que se pues, me iban a salir las tripas por la cortada. Ahora, ay, no, bueno, no sé si preguntar. Sí, sí, pregúntale, en médica. Pregúntale. Ay, no, es que no sé. Este, o sea, te arde y todo el rollo, pero se pero esa está grande la herida. O ¿A o qué sea? altura está la herida? ¿En Ajá. el nie? ¿No, no, no, en, en, en uno así, en, así. en un, en ¿Está, un... un... está como así, así. A ver. Como de como de unas dos pulgadas. 2 pulgadas. ¿tú? No ¿tú? manches, eso está vos, grande. Sí. Eh, por cierto, hay que hablar del stitch porque no no creo que cierre. Oye, pero ¿qué vas a hacer una vez que te hagan los stitches? Pues no, los stitches, ¿cómo se dice en español stitches? ¿Las puntadas? Ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, qué vergüenza resulta. me da. ¡Qué viejo tan payaso! Sí ¡Es que doler, se me olvidó! ¿Sí? ¿Sí le va a doler que le hagan los stitches? Pues sí, pues... ¡Puntadas! ¡Puntadas! ¡Está puntadas. en tu pochilla! Sí. ¡Ay, ah, Oye, es, este... ¿Sabes qué? Te haría muy bien... Hay una película de Dini que te hará muy bien verla. ¿Cuál? ¿Gual? El hilo y Stitch. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, el hilo, ver, el hilo este... ok, ya este... oye, pues está feo, Ale sí, por eso es mi fin de semana, pero bien sí. carnita asada, lo que sea de cada quien básicamente, trae la pura yema porque ya la clara ya se, ah. se salió por ay, ahí, ay asco señor oye, esto Oiga, también este, me tomé foto con con el Toro Valenzuela. ¿Qué es el Toro Valenzuela? Bien, eh, nomás andaban a, a la gente porque querían autógrafo y no firmaban autógrafos, puras fotos. ¿Qué dijo? No, puro Toro. No, no sé. Es, pero... es que te, te detiene más un autógrafo. Y creo que, o... que no es tanto él, ¿eh? era la gente que lo trae, Ajá. obviamente. Yo así, creo... así pasa. Y luego también su firma, pues ya valieron una lana, ¿no? Me firmas un monito de él y al rato... A ver, te voy a romper el corazón, me, me cuesta trabajo creer que tú no sepas cuando... Alguien no firma autógrafos o alguien no se toma fotos y uno dice, es que la gente que lo traería era bien payaso, él no quería. Él hace como que no quería, pero él le dijo a su gente, no me pongas a nadie a tomarme fotos. Ah, puede ser, no sí, sé. Sí. Pero me refiero a que si a eso vas, digo, a eso te pagaron. ¿Sí? Si el manager es mamón, es porque el artista se lo permite, discúlpenme. Yati, que yo estoy ahí como entre entre azul y buenas noches No, es, es verdad, es verdad pero, pero I've been working in that for a long time te, te, no. Te, te, no. En, en ese aspecto sí creo, sí, sí creo yo, yo también creo, pero te voy a decir algo a, Al final, o sea, el vato no no firmó Incluso había unos güeros que durmieron ahí No manches Sí, neta, llevaban uno, un bat y uno, un, un este de esos se llaman los, los, los cabezones? Y para que lo firmaran Mira, siéntate, Chino, ahí bien porque Ah, mírala. Esa, mírala. La princesa, princesa, la, princesa <risa> la princesa. Mira, yo con planeando el... el... aquí. <risa> Estaba resbalando. Ah, ver, yeah, yo estoy de acuerdo, pero no. Te qué? voy a decir porque a ver, a ver. si bien estoy de acuerdo en un gran porc con un 70% contigo mm. de que si el artista dice, mira, se van a dejar ir, tú no dejes y yo yo como que va a hacerle al güey, pero tú no, ¿verdad? Sí, tú sí. tú como que los retiras. ¿O ¿sí? sea, hecho eso? No, que vale, yo estoy igual que tú no, yo, yo pago para que, pa que me rente. pero por otro lado si sí hay mucho manager que es el que dice yo sé que tú quieres pero no deberías yeah. Porque no tenemos tiempo yeah. y, el y el otro ok yo conozco muchos artistas que le dicen al manager yo voy a decir que si quiero y hasta te voy a decir dos o tres veces espérate. espérate déjame tomarme un déjame tomarme esta pero dos o tres y llévame a la berta o sea ver, vámonos O sea, es realmente sí. todo es todo, es, todo sí. está planeado. Porque ay ah, sí, le voy a decir una cosa, el rico de, le mandó una charola de carne ahí de los compadres y le alcanzó a firmar su gorra. El bat sí como que ya se iba, ya se iba dijo, ah", y dijo, "Ay, le dije, "No, no está firmando." Y el agarró y dijo, "No, a ver. Todos estaba tomando su foto, pero no firmando. No no sí, firmando. Es lo que dijo. Ni siquiera los bats les firmó el bat. No a nadie pero Es que, es que, que también es porque que los, los, los, los vendí ¿no? Es lo que le estoy diciendo, sí, a lo también. mejor él por su firma Pero no será que también atrasa un poco más las cosas una firma La firma Y luego otra la vez foto. una foto Ok, el que sí, otra vez una firma y una foto Si tiene el tiempo limitado, tratan de ahorrarse Lo que más pueda, viejo ah, El promo decía, va a estar firmando y tomando tomándose fotos O nomás fotos no, Nomás va a estar ahí, a estar ahí. No oh, de especificar Bueno, como sea, tú tomas la foto, está chida Por ejemplo, yo cuando voy a promociones fuera de Los Ángeles, yo digo, va a estar ahí recibiendo regalos. O sea, para que la gente... Sepa <risa> que yo voy a estar allí recibiendo regalos. regalos claro. O sea, los los chetos se presentan y... y, sí, y va, va a estar recibiendo, recibiendo ahí, regalos. Fruta y todo lo que le quieran dar al viejón. A me han dado salsas, quesos, cremas, todo. Me han dado fruta ni fruta se diga. Ya ven cómo en... llego sí. yo a surtido. Este, guau, wow, pues ¿qué cosa vale. ¿Me lo saludaste? No. Ah, <risa> que te digo, vale... De toro a toro. Él es ah, venezolano y yo cebú. Cebú <ríe> <ríe> sin pescuezo, así con un jorobón. Eh, yo estoy bien jorobado, vale. Yo estoy jorobado yo. A ver. Mira. Bueno, ¿qué, pero te fue bien, ¿verdad? Me ¿Sí? mandó carne, mi amigo Rigo. Vea, ¿Sí? tienes libritos allí. ¿Hizo carnitas asada? Ah? No, ahora. Ahora, es que como en día de las modas, pues. ¿Qué hizo? con car Oh, me, me discutí machín con Carmela, ¿eh? Sí. Guau. Serio, serio, serio. No más que vaya a salir con sus no, sus hijos la llevaron a un lugar que se llama case. Andale, Pizza Cake. ¿Qué Pique? Y Tiene una pal una palmerita amarilla. Acá bueno la que es North California Pizza Kitchen? Es la llevaron y pues? Hay una pasta bien la, la, la, me, me ah, la comida era para Carmela y quizá para San Juana, y estoy seguro que el que más tragó fue usted. No. Claro. San Juana llevó a su jefa y pues ni modo de quedarme yo en casa. ¿Ah? ¿Y comió usted más que que Carmela? Claro. Sí fue. Pues, como que era ahí no, en el PC tú. Case, ahí está bueno. Si no era día del padre. Eh, no, pero pues. ¿Qué pidió? ¿Sabes qué me pidieron? Allí como una, ¿cómo se llama? Como la canción de Capaz de la Sierra Volveré Una yambalaya, yambalaya. Sí. ¿Cuál es la yambalaya? Ah, una sí. pasta ahí con, con pollo y unos, yo Me, sé, yo me, me quemé el hocico, Pues que trae una embrajal y le di el primero Y go ¡Ah! ¡Ah, <risa> Sí, me quemé el hocico ¿Sabes qué ¿eh? tan ricas ahí? Las pizzas con el crust de Cauliflower mm, Pues no no conocía, si sí, piscique ya la conocía Ahora sí ya, ando yo Perrón. ¿Y qué bueno, tiene que ver todo esto el aire? No sé, estamos tirando po' paja. <risa> ¿Estamos? Estamos, yo tenía algo que hablar. Ay, Pero ya está. Nos estaban matando el tiempo para regresar con Notiche, ¿verdad? Ah. Leña de las madres a todos. ¿Qué tal tú? ¿Cómo está tu jefa, Ferrari? ¿Anda caidona? o oh, Más o menos. ¿Qué le dieron de regalos? Floris. <risa> ah, floros. Todo lo que sobró. Eh, órale, jefa. ¿Qué <risa> no, ¿qué? no, no, pues ahorita no puedes salir, ¿verdad? No. Mm, uh, Evelyn comida el Pizikay, está bueno. Sí, Pizikay. ¿Lo que, yo, Al revés. Sep, sí. Sí. Pi. Sí, candy. No, ah, sí, sí, es Pizikay. Eh, eh. Okay, sí Pizikay. Sí, sí, California, California Pizza, Pizza Kitchen. Ah, yeah, makes sense. Ya. Yeah. Bueno, este, ¿y cómo te la pasas con lechito tú ahí? Padrísimo, Don Cheto. Me fui de fin de semana con mis tías a Palm Spring, ahí... Eh... Anden llevando a Leguito a su lugar y del la mala muerte, tía. qué no? ¿Para qué, güey? Es a Era una casa padrísima donde donde mis tías llevaron a su hermana y yo... Ah, güey, bueno, está leí, bien, porque una, esa, una esa... Esa es su ciudadita, güey, ya no me la ves por buena. ¿Por qué? Porque ahí hay... porque ahí se pone muy feo en ciertos momentos. ¿Usted cómo sabe? ¿Vos. ¿Ha ido o qué? ¿Tú qué tal, tu jefa? Sí, sí, <risa> <risa> ella. Bien. Exacto, que te voy a decir que sí. Bien, ayer mi pa, el viejón le llevó un personal chef ahí para que nos cocinara todo. Oigan, ustedes nos de, eran invitados para llevar a Carmen Ay, allí. Ah, yo a llegar a un lugar bien perrón y va a haber un chef. ¿Qué che? dije ayer? También fue con, con Leito después sí. ahí y el, y el pirayita y, y le dijimos, yo no invité a Don Cheto porque nunca viene. Ah, ¿No, ¿No sabe tú, tú, qué pero... chef nos atendió ayer? Eh? ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué hizo de comer? Uh, hizo un pues, uh, special menu. Special ¿taco? menu de mariscos, de mariscos. No. De mariscos. Ah. Hubo... Eh, Hasta cosas veganas. Uh, no, buenísimo. Wow, no, pues sí. Sé, ¿Y no, por qué no me invitaste a mí? Era día de las madres madre, madre, No de los ay, que valen usted? <risa> Era día de las madres, no de los que valen Prepárense para recibir la mejor información Este es el noticiero Más envidiado y jamás Igualado Bueno, realmente es muy Igualado Esto es Notichet ¡Familia! Bienvenidos a Noticia, ya estamos listos para llevarle a usted la noticia que está pasando alrededor del mundo mundial, en donde vivimos. Me acompaña la cumpleañera Giselle Bravo. Presente, señor. Api ah, Verde, y tuyo. Gracias. Sí. Me acompaña El Chino al Aire, todo pegadito. Presente. ¿A quién damos? En Instagram, El Chino al aire, todo pegadito. Zahid García Solís. El mismo que viste y casa del doce y medio. ¿Va a querer caro? Los controles. La pupila de la Ferrari. Pupila. Pupila. ¿Todavía es esa pupila? Sí, ¿no? Pupila. No, no. Es, sí, es mi pupila, sí. Yo, yo tengo, no tengo pupilos, pero pues... Vos... ¿Nosotros somos sus pupilos? Hombre, no, ni, ni digan eso, Val, no me queman. Pues, ¡Ah! Vale. Oh. Bien, uno, bien, bien caladito, Ay, amiga Nancy, ¿y tatuada? Mi Nancy toda, tú Nancy A ver si te veo y luego veo los brazos bien tatuados, hija, ¿sí, qué bueno. Así estaba yo nomás que me los desborré. Poco, ¿Te los, los quitó? Me los desborré, sí, estamos. De... tatuada Cindy? Macha. Tú aquí, tú, no se suki. ve ni sí. Ah, y el ah, Entonces, señores, el día de hoy. Chucky. Ah, Chucky, no, Chucky Sánchez. Sí. Ah, perdón. Mire esos otiche, señores, oye, otiche. Los cruces de inmigrantes en la frontera caen en un 50% después del fin del título 42, les tengo todos los detalles. Además, en Nueva York ya están abriendo hoteles para inmigrantes a los que están pidiendo asilo precisamente y por eso porque están huyendo del famoso título 42, bueno, pues del fin del título 42. ¡También! Balacer en 15 años deja a cuatro heridos y una persona muerta. Esto pasó en Guanajuato. Le sí vide. Le tengo los detalles también. Ah, yo tengo una también fuerte. De, de, de, de, de, del ¿Bueno una noticia del Terry Valle también Cuarti. ¿Qué, señor? Este también el viernes del el, el Choky de los trailers este 27 muertos. Ay, ¿sí? no me diga eso. ¿En dónde pasó eso? Sí, bien feo. Tamaulipas. 27 muertos deja un choque 27 muertos. Ay, ay, ay, ay. ay! En los deportes, Agapito Padilla, vaya semifinal del fútbol mexicano, buenos semifinales, puro clásico, señores, puro clásico, también. Es ahí como de ti, clásico. Peso, pluma, clara, rumores, no se lleva mal con eslabón armado y volverán a trabajar juntos. Becky G genera zafarrancho en aeropuerto de la Ciudad de México La cantante hace like para poner puntos sobre las IES ah. Y Edwin Cas bajó 40 libras en dos meses Lo presume en video con poca ropa Le tengo los detalles, comenzamos Esto al foco? Esto ¿Cuál foco? Esto es okay. Notiche Buenos días, señor ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Qué, ¿Qué trae? ¿Eh? Todo toca una, una cumbiecita ¿De ¿Sí? ¿Qué, qué? Una El cumbia foco. que se llama la cumbia del foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? <risa> no, foco, ¿cuál foco? ¿Cuál foco? No le entiendo. ¿Qué? entiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Oh, ah, ¿foc -toc? ¿foc -toc? oh manchado. Así, no, ¿vale? todo el tiempo sube su video en el en el gimnasio. Usted le debería de prender, su... no, yo sé que sí le echó ganillas con el entrenador, ¿Sí? el vato se lo traía a las giras, ¿Eh? Al entrenador. ¿No lo ve ahí posteando a las 3 de la mañana que está en el gimnasio? Y sí, no, pues es que sí, pues 40 libras en 2 meses. Oh, no, pues si se pueden bajar, eh. Pero tienes que andar así que básicamente a puro pan y deja tu tu agua, ¿sí? O sea, se pueden pero es pesar comidas y específicamente y soñar que estás cenando y por porque no has tragado. Pero sí se puede, sí puede. Oye, también, ve a Tiquedo y no anda criticando, le anda tirando mucho la raza. ¿Por qué? Por lo de los bailes durante la cantada de los corridos. Ah, eso ya se hizo viral, oh, sí No te la sabis? Sí. Sí, por pues, cierto, es que saber. Pero No, pues yo estoy de acuerdo, yo estoy entre sol y buenas noches. Por un lado digo que está mal que se le que otros compañeros músicos le, le tiren así, ¿no? Porque es un espectáculo. No más le digo a usted, le digo a, la, a los a haters, ir a ver a Grupo Firme no es ir a ver a Peso Pluma, ni es ir a ver a Luis R. Conríquez. Es ir a ver a Grupo Firme Rungo, cierto, pues, Un concierto sí. pues Es una fiesta, es, es un, espectáculo. un espectáculo Es una fiesta, es un desmadre es cierto, Yo por estoy de acuerdo allí Que nota bien, ¿eh? Da, que le tienen a cena ¿no? no es que tú vayas y esperes a luchar a Pero... Pavarotti Y te salgan con otra cosa Pero No sé si una Si una, ¿cómo se dice? Una, como te, cuando te mueves sí. Coreografía te mueves? Una coreografía para corridos Ah no Maybe Ahí estoy entre ¿Quién sabe? ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar con la noticia, ¿vale? Hoy empieza Giselle Bravo porque trae la noticia de 8 y porque pues es su cumpleaños. Ah, Adelante. Gracias, Ella señor. Ella no es bebecita ota fri torna la <risa> Ok va, señor los cruces de migrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México acaban de reportar que cayó un 50% tras el levantamiento del título 42 esta política de expulsiones vigente durante la pandemia de COVID, eso fue lo que afirmó el secretario de seguridad nacional Alejandro mallorcas tras este fin de la emergencia sanitaria del pasado jueves por la noche Estados Unidos dejó de aplicar el título 42 que permitía expulsar en caliente a migrantes indocumentados y imposibilidad de pedir asilo con el pretexto de la pandemia a principios de la semana las autoridades arrestaban a unos 11.000 migrantes todos los días en todos los días pero tras esta implementación de las nuevas medidas migratorias los números cayeron hasta las 6.200 detenciones el viernes y 4.400 el sábado eh, la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha visto una caída de aproximadamente el 50% Perdón En el número de personas arrestadas en nuestra frontera, eso fue lo que reportó Mallorca, señor. Así que, bueno, probablemente puede que vaya a caer mucho más. Sí, pues, ¿quién, güey, se va a querer venir? Pues, fíjate que mi noticia va pegada a la tuya, Giselle, porque Nueva York ya está esperando, eh, este, pues, mucha, mucha raza que se va a ir para allá uh -huh. buscando ese asilo que ya, pues, como ya sabemos, ese fue negado en la Florida. Claro. Eh, la Gran Manzana dispondrá de más hoteles para alojar a solicitantes de asilo en, en prevención a un aumento que en la llegada de indocumentados en las próximas semanas de personas indocumentadas, que fue, fue los que vieron como quiera que sea, debido a que la inspiración de la norma pandémica conocida como título 42 que permitió deportaciones aceleradas en el centro de Manhattan eh, cerró eh, en el hotel este, hotel de este Rosebel de centro de Manhattan, cerró hace tres años entonces la raza ahí de Nueva York, ¿sabes qué? el, el S y Rosebel, ahí está, nomás diokis pues deja, pues deja meter raza allí mientras Y va a reabrir, entre comillas, para acomodar a los inmigrantes y el al alcalde de la ciudad de Nueva York, Erick Adams, anunció que se usará el Roosevelt Hotel para eventualmente proporcionar hasta mil habitaciones para gente indocumentada. En toda la Gran Manzana, hoteles como el Rosebel, que atendía a los turistas hace solamente algunos años, se están transformando en refugio de emergencia, muchos de ellos eh, en ubicaciones privilegiadas, a poca distancia del Times Square, o en sitios conmemorativos como el World Trade Center y el Empire State Building, no sé sea que algunos de los hoteles de allí, que fueron en su tiempo hotel y chacas... Ajá. Uh -huh. Ya los están usando para eso. Casi, casi impagables para una persona ¿eh? normal, ¿verdad? Este, sí, con, con un sueldo mínimo. Pues ahora ya están ahí, la raza se va a quedando allí en la Gran Manzana. That's crazy. En hoteles que desalojaron ahí. Eh, además advirtió el, el, el, ¿cómo se llama? El, el alcalde de la ciudad que la urbe se está quedando sin espacio para inmigrantes, eso sí. Que ha buscado ayuda financiera del gobierno del estado y el gobierno federal este para poder él dar asilo a los que lo necesiten la gran manzana ahora ha atendido a más de 65 mil solicitantes de asilo abriendo más de 140 refugios y ocho centros de ayuda humanitaria a gran escala además eh, para de, pues para manejar esto lo que viene siendo lo que él denominó como una crisis nacional Entonces así está la casa, la el caso vale por allá, por esos lados, hay otros hoteles como Holiday Sins, que, que de Manhattan, que también está abierto, un recinto de 50 pisos, 500 habitaciones, estaba cerrado, lo reabrieron, y ahí van a empezar a meter gente, porque se está saliendo mucha raza de la Florida, y muchos de ellos pintan pintan allá como que van... Nueva, Nueva York. York, reportando desde la Gran Manzana, el gran Chayoti, Don Cheto, adelante chino. <ríe> al regresar, va a hacer en 15 años en Guanajuato, le cuento al regresar. También, choque en Tamaulipas, 27 y muertos, noticias del Terry con el chino y Don Cheto, al regresar. Tito Padilla, en Don Cheto al aire. Señores, deportes con Agapito Padilla, Tito, pues que pues vale... Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, feliz inicio de semana, Don Cheto, vámonos porque hay bastante, pero bastante, vamos a empezar en Europa, porque tenemos campeones mexicanos en Europa, Santi Jiménez es campeón, Orbelín Pineda ya es campeón también, el Barcelona es campeón junto con Araujo, también ha jugado mucho, pero ahí está anotado, o sea que varios mexicanos, aparte que ya el señor este Chucky Lozano había sido campeón ya algunos a, a, a, a días antes, Así es de que bastantes mexicanos levantando la mano, ¿Cierto? Y siendo campeones en sus copas. Más que nada también los de Santi Jiménez, primera temporada, uh, es el mexicano con más goles en su primer temporada, dejó atrás a, al señor, al doctor García, y también al Chicharito. Buena, ¿eh? buena actuación de los mexicanos. Hombre, oh, Tito Padilla, ¿Cómo no? Bien por Santi Jiménez, Orbelín Pineda, este, obviamente el choque que no fue esta sí, semana, sí, sí. pero a todos modos eh, muy bonito todo allí. Oye, Tito, ¿Y qué Ajá. más, hijo? Pues ya tenemos, Don Cheto, ya tenemos este semifinales clásicos, en las dos semifinales, el pasado sábado uh, no sufrió mucho Monterrey, dos goles por cero ganó, y al igual que en el local a Santos, estaba un poco ahí tenebroso, en los que sufrieron bastante fue Águilas del América, que ya estaba san Luis tocando la puerta, ya ganó dos por cero, después en el último momento, pues viene y anota uno a tierra América, dos goles por uno, pero en el global pasa, este, en las Águilas del la América, otro que también sufrió bastante fue Tigres el día de ayer, tres por 0 perdía, este, le faltaba un gol por ahí, y es que pasó, quería pasar, lo logra, en los últimos minutos Córdoba mete el gol setenta y uno, y pasa en este, en el global 5 por cuatro los Tigres, Y Chivas Real de Guadalajara, don un Chetro, uno por cero, ¿eh? Uno por cero, se pulvera, levanta la mano, y con eso, ¿cómo quedan las semifinales en el fútbol mexicano? Como le dije, dos clásicos. Clásico, le, este Tigre se medirá a los rayos de Monterrey, y por otro lado, pues clásico nacional, don Águilas del América se enfrentarán a las chivas rayadas del Guadalajara emocionantes ¡Oh, oh, oh! semifinales ¿eh? Ay, ¡Vamos el, el, chivas! Papi. Dios <risa> mío, fíjate Ay, padrillo, se va a poner bueno, ahora sí bueno vale, bueno bastante bueno, cuatro equipos, bueno el único que no quedó de los cuatro pues fue Toluca porque Tigres le, le hizo la maldad en los últimos minutos, minutos setenta y uno y bueno pues pienso que es una de las mejores semifinales de mucho tiempo dos clásicos En semifinales. ¡Ah, titupadía! ¿Qué más, hijo? ¿Qué más? No, hombre, Don Cheto. Estamos, estamos al por mayor también. Este, a nada, a nada de que el Manchester City sea campeón. Este Pez Guardiola, Don Cheto, ha hecho campeón 2017-2018, campeón 2018-2019, subcampeón 2019-2020, de nuevo campeón en el 21. En el 22 está a tres puntos. A tres puntos de llevarse este el campeonato de este recibir también al Real Madrid, o sea, la tiene servida a Pep Guardiola donde quiera que ha llegado, cierto, ¿sí? ha ganado desde Barcelona, Bayern Munich ahora Manchester City la está rompiendo a tres puntos de hacerlo campeón, este el Pep Guardiola de nueva cuenta al Manchester City y tener al uno de los mejores goleadores, ya rebasó cualquier este cosa Haaland, ya pasó a 36 goles, o sea, Manchester por donde quiera está rompiendo ¿sí? Hombre oh, Tito Padilla Yo ando agüitado, fíjate porque Oiga. el Arsenal pues no quería que ganara, la tuvieron ahí <risa> iban muy bien y se le lesionó el central y, y el salivar y ya valió Maragil desde que se lesionó, bajaron mucho sí. los, el, el, la, la, la central del Arsenal, tito, empezaron a perder más Oiga, eh, y yo yo por otra parte Gundogan, ¿Qué temporada ¿Qué pues ya ahora mete goles, asiste da ya, también es un número 5, de repente aparece en el en área chica de su propio de su propio cuadro, rompiendo cualquier ataque, o sea, una temporada de alguna noche extraordinaria, eh, la verdad, y no muchos le dan créditos. Fíjate topadilla que si es un mediocampista que yo yo me, me me yo también soy de esos que muy poco le doy crédito a Gundogan, pero es un mediocampista de caja a caja que te juega bien sí. perrón. Lo mismo te el puede de jugar de contención, que de enganche y mete goles y todo el vato. Y sí, para mí siempre ha pasado como muy desapercibido, lo, lo debo de aceptar, pero qué buen, qué buen mediocampista. Y dicen que se va ahí. Dicen, dicen que está a, a, algunas, a algunas ofertas por ahí, pero me gustaría, utilizó un, un, este, una una cosa muy bonita que muchos no saben, que explique que es de caja a caja, don Cheto, por favor. Caja a caja, bueno, que te, pues básicamente, pues, te de cuenta, pues, de, como de caja a caja, box to box, que te juega desde de, de atrás, ¿Verdad? Desde de, de adelantito del defensa, o sea, de cinco, después jugar de 10 después jugar de 8 te, te puede armar, de defender y armar, y tu padilla de está. caja a caja, de, de, la, de donde empieza la línea de, de donde termina tu área, hasta donde hasta comienza el área del rival, pues, ahí todos se mueven, todo se mueve, todo ese terreno. Me encantó, me encantó, ya tenía mucho tiempo, Mongeto, y se lo voy a decir, eh, se lo voy desde cuando el señor de las cuatro palabras no escuchaba esa ese ese comentario, el señor de las cuatro palabras era don Fernando Marcos, que fue uno de los de, la, de los grandes narradores del fútbol mexicano que no escuchaba, me gustó, oiga, ya para cerrar, don cierto tenemos finales de conferencia, vámonos al deporte ráfaga, el deporte de los gigantes, la NBA, Celtic deja fuera los 76, a pesar de que pensábamos yo, yo incluiré, ¿eh? que los 76 podían llegar a la final, pues no. Celtic se medirá al kit de Miami en el este y en el oeste. ¡Qué partidazo! Los Nuggets, los que dicen muchos el mejor equipo en este momento de la NDA, bueno, pues se medirá a los Lakers en la final de conferencia del oeste para esperar quién pasa allá, ahora sí, entre comillas, a la final final para poder conocer el campeón. Pero dos finales de conferencia muy, pero muy buenas, con buenos equipos, Ya eh, y equipo pues, este tradicionales como el Heat y el Celtics. ¿sí? Tito Padilla, fíjate qué bien por los lequercitos sigo porque yo andaba diciendo esos vatos nos empatan babaye. Eh, ¡Cuidado, pero vamos, Lecher! En <risa> ningún modo. Yo ya me quedé muy lejos, desde los Creepers que me lo sacó por ahí los soles, ya lo todo no, hombres, hombre, ya. Están de voy. vacaciones. Ya, ya, ni modo, ni modo, pero bueno Que gane, ya, ya mirá, Don Cheto, Que está súper con los Lakers, está bien, Que gane el mejor, va a ser un excelente Va a ser un excelente final este Contra los Nuggets, espero ahí que gane el mejor Don Chete, que gane el mejor Tito Padilla, un abrazo para ti, ¿cuáles son tus redes sociales, hijo? Felipe 74 todo junto en espacio, Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, yo me voy, me borro, me, supo, me desaparece, ¿Quién? Digo, ¿Por Deportes, Tito Padilla. Regresamos con los espectáculos. ¡Eso, señores! Espectáculos con Saíl García Solís. Muy buenos días a toda bueno, la gente ando. que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este lunes de seguir rechinando el catre. ¿Cómo está mi gordo, chiquito, pichote? ¿Ah, sí? Ando como, traigo como una cruda. ¿Ah, sí? No moral, así como bien? de, creo que ayer comí mucho, vale. ¿Qué comió, qué? Pues Ay, fui ya, pues ya, al PCK. O sea, y con Fitza y pisito. Celebró como que si fuera el día de la, del padre, el y señor, Y ahorita ha traído con una cruda así Yo nomás la... le digo que tienen ya varias semanas donde usted se medio cuida los 15 minutos que llega y rompe la dieta a los 10 Pero ha ido al 10. ejercicio diario. Dijo que pero tiene que combinar oh, ya bien. vamos al espectáculo, ¿vale? Últimamente ustedes nomás me están tirando aquí. ¿O ¿O Queremos subir. Ándale ya. Queremos su bienestar. No, ya. Al rentón. Ya o sea, no voy a volverles a decir nada, yo, Bali. Vale. Es que Queremos sí, su bienestar. No le gusta que uno le diga sus verdades. Sí, ¿eh? no le gusta que uno lo regañe. Oiga, vamos a iniciar con Peso Pluma, que tuvo varias presentaciones. Estuvo con Anuel, estuvo con Van del Recodo. Hizo varias presentaciones como apariciones especiales este fin de semana en California. En una de las presentaciones aclaró que no tiene ningún problema con, con Eslabón Armado, que que Pedro Tomar y él son intis confis, y que él no hable en los programas de chismes ni de entrevistas porque le molesta la habladuría. Ah, bien, Escuche bien. Escuche lo que dijo Peso Pluma. No hablo en entrevistas, no hablo en ese porque a mí no me gusta el... Miren lo que me gusta hablar es aquí en el escenario Y les voy a decir una cosa Yo y mi compa Pedro Y mis compas Eslabón Yo y él hablamos Déjense de Déjense de Somos los dos mexicanos Él nacido acá pero el igual es mexicano Con sangre mexicana Deberíamos estar orgullosos De lo que estamos haciendo Que los chismes siempre va a haber Y siempre me van a poner como los Película. Crédito al que al que se merece Y ese es Pedro Tobar Que escribió la canción Saludos a todas la voz bon! Y ahí dijo a salud a Adel Récord Sí, salud a Adel Récord bueno, es Que bueno, es que yo también siento que esa pelea La están haciendo más grande De lo que es nah, Sí, hombre no, Esas ya, cosas no, las no, dices que... al programa en el que fuiste no No, no, no creo no... que tengan problemas Mira, Pedro, en el caso de él Pedro y su disquera están cobrando regalías. Sí, pero Pedro sí tuvo problemas. No tuvo. No hizo un live, señor, lo pusimos aquí. Sí, no lo inventé sí yo. A lo mejor, vi, mejor, vi, a vi, a vi. mejor se sintió, pero basta una llamada de su compañera, ir a carnal, así fue la cosa, mira, así, así fue la cosa, y ya. A ver, nadie, nadie, nadie en absoluto, yo nada más repi, repliqué las palabras que él dijo. Dijo, no estoy enojado, estoy sentido. Que a lo mejor porque no dijo, pero tú no sabes si ya platicaron ellos. Ah, no, ya. pues ya sí lo arreglaron, que bien, mire. Pidó un aplauso. No, asco. ¿sabes que No va a poner de ejemplo porque no va. No sé Mira, cuando la de estoy enamorada, yo no podía salir del país porque yo no tenía papi, papi, o sea. Mm. Y esta Yolanda Pérez, ella empezó a cantarla en sus presentaciones con un vato de, vestido allí de como según, bien piratón, pero... <risa> Por eso, ah, no. por, eso, Uy, por, eso, por eso dicen que un vato pirata, se disfraza de no, Don Cheto. va. Entonces ella disfrazaba a un vato allí y yo nomás le dije, "Nomás no digas que va a salir Don Cheto y ya. Tú llevas que tú quieras, haz la canción chido, pero no digas que va a estar allí o que soy yo." ¿Me explico? Sí. Pero si sí me pidiese, si sí me dijeron que se había problema, O sea, le avisaron, pues. sino sí, más que no digan que soy yo, pues, que no digan, ya, ahora bien, y que salga el señor allí, no, pues, no. Ahorita todos los artistas, como hay unos artistas que el 90% de su repertorio son canciones con colaboración, covers. pues ponen a los, a los demás artistas en las pantallas y ellos nada más cantan su pedacito de cada rola. Así es, son los nuevos conciertos. Así es, así el concierto es. de Dare Yankee. Dare sí. Yankee decía, y esta canción que canté con tal y en las en, la, en todas las eh las pantallas. Las pantallas, ¿el artista con el que había cantado la canción? ¿Sí? Y él cantaba su ¿Salía? parte. Sí. Oh, pues es que sí tenía ya esa curiosidad de los reggaetoneros que hace mucho Una colaboración. Colaboración y, y como así hacen las partes de los de de los otros artistas, aparece incluso el video que grabaron. El el video ahí. Pero acá con nosotros hay menos rollo, o sea, tú tú, tú puedes cantar la rola solo sin problemas. Sí, no se la difícil. No, no, de... no. O se la de AMG se la puede cantar Gabito Ballesteros, Peso Pluma y Nata. y Nata ellos solos aparte. ¿Verdad? Sí, no por los reggaetón no sí le dejan la parte a cada uno. Es ellos sí no sabía yo cómo estaba las cosas del reggaetón mm. si sí. Eh, si salía el otro Había un vato que hacía la lírica Un, un, un, un, un vato que le hacía la lírica Allí a party porque lo En el rap, no el reggaetón Porque el reggaetón lo desconozco Pero en el rap, un rapero, un solista Siempre trae otro de al lado que le hace los coros El hálite sí. Por eso estamos aquí por eso así Siempre está un vato allí Ay, ¿y el... Llenándolo Pero no sé en el reggaetón, ¿verdad? Viejo, en su carrera de, de rapero, ¿quién le hacía su...? ¿Quién era su rellenador? ¡Nayden! Porque <risa> me va a dos <anando> rolas. <risa> <risa> <risa> ¡Nomás cantaba dos! ¡Y usaba no Playback! <risa> me parece que para eso serviría el chino, para ser rellenador de rapero. ¡No, este no tiene ni tiempo! No vas no, a ver onde, No, Reyes? no tengo tiempo, ando no, ocupado. No. <risa> Qué estúpido Chócalo chido es broma, no. broma de tío Sí, o sea, bueno no. Cada vez sí, esto espada. se parece más al show de Piolín Disculpe usted no. sí. Sí. Sí. Ojalá nos pareciéramos a él Porque es un muchacho y sí. es un muchacho disciplinado Te la tragaste papuchón A mí me cae muy bien Pero si sus chistes Tú ya quisieras que yo tuviera 10% de lo que de la no, sí. de sí, sí, sí, La quisiera. verdad sí, sí quisiéramos sí. sí. La verdad sí todos. quisiéramos sí, todos bueno, quisieramos. Más era si su prep, que sí. se levante temprano, sí. que no Sí, si quisiera, sí, sí, sí, sí, sí, sí. quisiéramos si sí, sí, ah, quisiéramos si sí, sí, sí. sí, sí, quisiéramos Todo, sí. Sí. sí pues pero ya les tocó lidiar con este barco con un ni modo bueno. camarada ni modo eh, pues, sí, oye no somos andamos a la a la deriva no a tenemos, mire no tenemos ni la dedicación ni la disciplina ni la puntualidad pero los chistes malos aquí están vamos como un barco a la deriva de güeyes brincamos no pues aquí nos quedamos Sí, ¿sí? Oiga, Edwin K. subió un video donde estaba mostra mostrando el derriere, el atractivo, en un de diminuto brief o calzoncito chiquitito. A ver, a O sea, no era, no era tanga ni bikini, pero ahora se, se conocen como brief. Ay, la don? otra se conoce como brief. No se vale tú, es que no sé. Esos briefs que son calzoncitos mostrando todo el atractivo. Obviamente hay gente hater que le empezó a decir que se hizo la manga, que superó el estómago. Es que, que se le ven en tres puntos. ¿Eh? Sí, sí, se le ven unos puntos en la panza. ¿A, sí. Sí, a huevo irá a. Pues bajó 40 libras. Ah, sí. Sí. Bajó 40 libras en dos meses. ¿Ya que 40 sí? libras. Oh, ese es lipo. Esa no es lipo, estúpida. No, es? Eso no es lipo. ¿No? Uh -uh. A lo mejor son lunaris. De la, la de la lipo te lo hacen en el área pélvica, no te ponen sí. en el estómago, sí. A ver, chequemos su historial a ver si en otra que traía, si traía esas esas marcas. No, pero bueno, fuera de eso A lo mejor se quemó con un cigarro Yo puedo decir que todavía no era tiempo Qué chido que está bajando de peso, qué chido que el vato se Pero prenda? ¿Cuándo es tiempo? Mira, aquí no trae aquí los todavía puntos no. Mira ¿Ve? ¿Y, ¿Y ese ¿y, cuándo es? Y ese sepa la tirada, ya le perdí Pero en esta del video, ahí trae unos puntos pispiretos Allí, mira Yo se, se, oh. yo no estoy diciendo nada Yo no estoy de ajero, yo qué bueno que rebajó Que me inspira No más siendo que se puede prestar para que gente como Said García Solís. ¿Ah, yo qué? Le le empieza a tirar y ah, yo le, estoy, yo no le estoy aplaudiendo. A mí me gusta que se vea bien y que me que haga, que haga videitos así. No sensuales que, que, que tiene. Se yo tengo bronca porque siento que estaba no era tiempo para pa hacer Pero bonita. cuándo es tiempo te Ay, pregunté, Chino, te te más tu, marcado, no? ¿Tú te hiciste el abdomen ¿no? y cuándo lo presumiste? Yo no lo presumo. Pues por, por eso, Bucaguayí. ¿Cómo sí que oh. sí le quedó de Bucaguayí? Sí le quedó como de Así. Barril pero enfrente hasta adelante en los cuadritos me como los, el, el meme de los dos amigos así, como ah, así <risa> Recargados en el, el, el sí, alambre sí. no. Bueno, se ve muy bien, Edwin No están de haters, ¿eh? Se ve bien. Señor, Ahora, yo no estoy de haters, a mí me encanta Esos puntitos en la panza Se pueden prestar a malas interpretaciones De, de parte de alguna gente Mala cabeza Ahorita, ¿cómo lo traen? ¿No lo estuvieron criticando los de máximo grado cuando cantaba el de La Pantera y empezaron a, a burlarse de la coreografía del corrido? Ah, pues no, sí, no, pero, pero ya quisiera máximo grado no. llenar la mitad de lo que llena no, Edwin pues sí, la mera. La, la verdad, les él bienes. aclaró que son puntos de una Bien. hernia que se quitó. Ah, bueno. Hernia mistana, mera. Hernia mistana. Men, bien. Sí, decirte, de, miren, sí, para los que digan que es lipo y eso, primero infórmense cómo son. Eso no sí. Es, sí. es lipo. No y, lipo. y además, no y además no. ya quisiera usted tener para la lipo y hacerse Ay, si Ahora, es que pero huev. no me, pero sí fue operaciones. Son de operación, Pero ¿vale? no es de estética, viejo. además, no, si, no, hubiera, no. si para una lipo lo, lo de lo, te dejan, o sea, todo flat, no se ha hecho nada, no se Pues no, se ve nada. muy bien, Edwin, bien, bien, Qué bueno. Y ya más que pues va y luego voy a ir a lavar. ¿Y el ¿Porque? tambachón que trae ahí de garras? <risa> Ay, ¿por qué se... el ¿Tambachón allí que se le vea? ¿Usted qué se está fijando? Pues vale, es, es imposible no fijarte en el tambacho. ¿No trabajará en FedEx? ¿No trabajará en FedEx? Y, ese y luego ese paquetón, paquetón de... que va a entregar, ¿qué? Ay, déjenme a mi Edwin. ¿No me dará un chicle? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ahí trae un paquetón de chicle. ¿eh? <risa> ¿Ya vamos a los horóscopos? Va, señor buenos días, una hora más del programa. Quiero saludarlos. saludarlo ¡Oh! ¿Qué le depara la semana según su horóscopo? Ya está listo y preparado, José Isaías. ¡Buenos días, José Isaías! Hola, muy buenos días, Don Cheto. Buenos días a todos los radioescuchas y principalmente buenos días y felicidades a mi compañero. Giselle, bravo. Ay, baby, dice, tú, ¿Dónde está el regalo? Sí, sí, sí, sí, sí. Con su amistad tengo, de José Isaías, ah. mi regalo. No, bueno, en eh, chino, esos son negocios entre ella y yo. Ah, sí. okay, pues, yo nomás decía. Exacto. <risa> <risa> <risa> te quiero, baby. Yo también. Y también, don Cheto, me da gusto porque, ¿Qué cree? Una buena noticia. Sale hoy Mercurio Retrógrado, ya que nos puso una buena Ya sabe qué. arrastradas Incluyéndome a mí, <risa> así es, incluyéndome a mí, pero gracias a Dios, hoy sale Mercurio retrógrado ya. Bendito sea mi padre. Mi ah, bueno, pues, okay. pues todo, yo ya siempre ha estado retrógrado para mí. Ope, ¿usted no la sintió, viejo? <risa> pues anduve re bien, fíjate. ¿Sí? ¿No eh, sintió como No eh... sentí nada, anduve re ah, pues, bien yo, no tuve, pues a no, lo mejor no, alguno... No retró... peleas, don Cheto, no tuvo peleas con nadie, conflictos con nadie, malos entendidos. Se no. No, alguno. ¿todo ¿Nada? en mi casa? Anduve, anduve no. a toda madre. A mí me puso una arrastrada Que Dios guarde la hora Pero le salimos, gracias <ríe> a Dios <risa> Bueno, a pues ya pasó Así es, así es Ahora vamos a entrar a temas más agradables Y a ver qué nos deparan los astros Esta semana, ¿qué le parece? Eso va bah, de. a ver, con... vamos Aries, Aries. Así es, nos vamos con Aries, semana donde es momento de pensar y de reflexionar, también es tiempo de tomar decisiones, es importante que sepas que muchas veces, Aries, no todo es como tú esperas, sería eso favorable, pero no es así, entonces... Tienes que ver la situación desde otro punto de vista, ya que así tendrás un panorama más amplio de las situaciones o de los acontecimientos que están pasando. Y esto, Don Cheto, le va a ayudar a Aries a tomar mejores decisiones. O sea, que no se encapriche de hacer las cosas o que tienen que salir como eh, los arianos quieren. Mejor que vean la situación desde otro punto de vista y a partir de ahí tomen decisiones. ¿Qué le parecen? Bien, para los amigos de Aries, del punto de, de tomar decisiones, desde otro punto de vista, salirse de ese, ¿cómo se llama? De ese círculo, donde de, de así pienso y así soy, así es, y así es, so. salirse de ahí un poco, poco para que tenga mejor decisión. Abra vamos, la mente, vamos. Tauro. Abro. Así nos vamos con Tauro, esta semana es necesario que salgas de tu zona de confort, anímate a dar ese salto que tanto te lo has pensado, debes de hacer algo nuevo, conocer nuevos rumbos, conocer nuevas personas, enfócate en disfrutar de los procesos que estás pasando, sean buenos o sean malos porque son crecimientos, como persona debes de estar muy atento a las oportunidades que se te pueden presentar esta semana, bien. mi querido Tauro. Bien. O sea, muy bueno para Tauro. Cheto. Buena, buena para Tauro, va, aproveche las las oportunidades que se le van a presentar esta semana, este, bien para Tauro. Exacto, vámonos con Géminis. Así es, nos vamos con Géminis, semana de trabajar en tu valor personal, tu autoestima, tu, tu, tu valórate de Desde tu interior hasta tu exterior Esta semana comienza en ti Una nueva etapa de más confianza De me quererte, de valorarte de a ti mismo Y una cosa si te dicen los astros Géminis Déjate de comparar con los demás Interior mm. o exteriormente Así es que mm. para mí Géminis No se me comparen con Aiden No se compare Géminis con Aiden Comparense con usted mismo <risa> ayer ese, ese es un buen truco <risa> <risa> Compárate sí, contigo mismo ayer Ok, muy buena. ¡Vamos con cáncer! Así nos vamos con los cancerianos. Semana, bueno, desgr desgraciadamente no muy favorable porque te enterarás de noticias o de algo desagradable, cosas negativas, pero recuerda que las cosas suceden por algo. En este momento eh, no debes de enojarte, no debes de, no debes de ponerte triste porque recuerda que después de la tempestad viene la calma. O sea, vas a batallar un poquito esta semana y luego ya bajan esas malas noticias, y eso sí, toma las noticias no muy agradables con calma, y de esta manera estarás bien. O sea, la clave para mi canceriano es tomar con calma noticias o acontecimientos que no te agraden. Ok, toma las cosas con calma, amigo de... Cáncer. Cáncer. Cáncer. Acá, despacito, dijo la canción. Seguimos con Leo. Leo haciendo vamos con todos los leos. Semana de trabajar en tu estabilidad emocional, ya que andas con altibajos. En los próximos días vas a andar bien mal, bien mal. O sea, no va a haber una estabilidad. Mejor deja que fluyan tus emociones. Siéntelas, vívelas, disfrútalas. No todo siempre tiene que ser racional. En esta ocasión debes de ser más sentimental. O sea sienta con el corazón y deja que las cosas fluyan. deja lo que palpite tan rápido como él quiera, Leo. No es nada malo llorar, no es nada malo ponerte alegre, no nada... aflora y saca esos sentimientos que por ahí te cuesta trabajo expresarlo. Bien, amigo de Leo, no se haga el fuerti, deje sacarse sus sentimientos. Se Muy expresivo. saludable eso. Virgo. Así es, bueno, continuamos con Virgo, esta semana que comienza no se te olvide este consejo, el pensar constantemente sobre un problema solo te va a traer estrés y dolores de cabeza, no te va a traer la solución, no te desgastes, es mejor que te enfoques en cuál pudiera ser la solución y cómo salir de ese conflicto, ya que todo tiene solución menos la muerte, recuérdalo Virgo, así es que Por más que pienses, por más que te estreses, por más que te pongas de malas con los demás y por más que se te, te arruine el día, no vas a solucionar nada. Mejor enfócate cuál pudiera ser la solución a ese problema o a esta preocupación. Virgo, Virgo ahí está para los amigos de Virgo, enfocarse en el problema, no en, en curitas. No le ponga curitas al problema de raíz, señores. ¡Ataque la raíz! Eso, muy Pero. buena. Vamos con Libra. Libra. Así es, nos vamos con Libra. Semana de confiar en tu experiencia e intuición. Deja de lado los miedos y las inseguridades. Recuerda que tú tienes todos los recursos y todas las herramientas para saber tomar la mejor decisión. Confía y recuerda, esto no lo olvides, que el peor enemigo en la vida es el miedo. Así es que no dejes que se apodere de tu vida el miedo, mi querido Librano. Amigo de Libra, sin miedo. Muy sencillo. Sin papá. miedo al éxito. Sin miedo al éxito. <ríe> papá. Escorpión. Nos vamos con Escorpión. Semana de hacer una pausa y es tiempo de ver todo lo que has superado y lo que has logrado. Ten cuidado porque en tu área laboral van a querer ponerte el pie para que fracases o que caigas en un cuatro. Mucho ojo en lo que sale de tu boca. Cuida esa boca esta semana y muchas cosas buenas vendrán. Así es que nada más ver eh, qué vas a hablar y qué vas a decir y de qué manera lo vas a decir porque por ahí pudieran ponerte un 4 mi querido escorpión escorpión trucha con las juntas que pueda tener o discusiones familiares porque lo van a hacer caer en un cuatrote piensa antes de contestar Ándale, es escorpión. escorpión, lo van a caer en un 4 ¿no? <risa> Ahora le toca No, pero este no ah. sabe controlar, sí ah, no, si Va a caer en corto va a caer. Time. Mi amigo es bien explosivo, bien explosivo. <risa> <risa> Vamos mejor con sagitario. sagitario Bueno, nos vamos con Sagitario Enfócate esta semana en tener tu actitud positiva Ya que en los próximos días Se va a ver algo Que se va a lograr y pudieras Caerte de ese ladrillo ¿A qué vamos con esto, Don Cheto? Muchas de las veces, y esto no se le olvide A mis queridos eh, Sagitarios Que del plato a la boca se, se caiga la, la, so, la, la sopa Exactamente, no podemos eh, Celebrar un triunfo Cuando no lo tenemos en las manos Cuando todavía no es nada seguro Entonces ten mucho cuidado En esas celebraciones En eso, este eh, ponerte alegre Cuando no tengas nada seguro Porque pudiera venirse abajo Esos planes o esos objetivos Que tienes en mente Bien, amigo de Sagitario No cante victoria antes de tiempo bofón Seguimos así con Capricornio es. Mis se aprovecha esta semana en todo lo que tiene que ver con creatividad Es momento de concretar proyectos o aterrizar ideas Conecta con la energía de la abundancia, como todo Capricornio Su alrededor es dinero, así es que es semana de conectar con la abundancia en todos los aspectos Tú eres el que debes de crear tus propias oportunidades, Capricornio No las busques afuera ya que... Estas oportunidades están dentro de ti Y no afuera o en otro lado Mi querido Capricornio afuera afuera tú no existís! ¡Solo adentro, Capricornio! Ah. ¡Vamos con Acuario! Bueno, para los acuarianos Semana donde estarás en un periodo muy emocional Que por ahí... ...podrías sentir que traes una venda en los ojos en los próximos días... ...mejor deja que llegue esa claridad mental que tanto necesitas... ¿Por qué? Porque no te va a dejar si esto Don Cheto, Acuario, después de que sale Mercurio retrógrado, a ellos de, les viene una venda en los ojos, porque en otras palabras quedan como encandilados de este eh, eh, Mercurio retrógrado y tienen que enfocarse en tener claridad en los próximos días para poder avanzar, porque Don Cheto, porque pudieran estancarse y cometer errores. Así es que mis acuarianos, tu palabra clave para esta semana es la claridad. Claridad, ven, claridad. Na, na, na. Qué? Na, na, na, na. A ver si nos ojalá desees de tus tiempos ahí va ¿Tu tu ahí. Ah. <risa> <risa> Seguimos con Pisces sí. Cerramos con Pisces Semana muy fuerte Hay una situación que no te hace bien De la cual debes de salir Ya sean personas o situaciones Pero que están enfocados en la cuestión financiera Ya sufriste bastante, Chino. ya gastaste bastante mm, Es mm. momento de soltar y de transmutar todo lo que te daña Y eso sí, semana donde debes de tener mucho cuidado Porque vas a recordar a seres queridos o un ser querido que ya partió Que últimamente estarás pensando en él, en ella o en ellos Así mm. es que préndele una veladora conmemorando a su luz porque sigue presente en tu corazón y esto te va a ayudar a traer tranquilidad y que te estabilice esa energía que te va a traer un poquito, pues como dicen por ahí con las pilas bajas, mi querido pisiano Sí, Latino, ¿verdad? Mi jefa, pues mi jefa. Pero en cuanto a la gastadera También, también ¿Sí? no, Me dijo que me deshiciera de personas y todo Ay. Voy pues ni hacer? modo chino, pues ya deshazte vale ya, caca, era, ¿no? modo pues. Pero pues ahí tengo una chugar mama que me mantiene Ni modo lo voy a tener que Ay hacer. una chugar bueno. mama Si uh, sí, ¿sí te, sí te da una corta feria ¿sí, o que Si sí, pues si sí, Ah bien chino, pues chino, pero pues, ni modo traza. Pero cortalo de raíz hijo Porque no necesariamente Es lo mejor para ti Pero pues que me iba a poner al alberca Estoy así <ríe> en esa decisión ¿O ¿Oh, sí? ¿Todavía con, con la alberca? ¡Oh! <risa> José Isaías, muchas gracias por estar con nosotros, querido Cuídense mucho, Don Cheto Que tengan una excelente semana Que Dios me los bendiga y que me sigan en mis redes Como José Isaías, esoterista, Don Cheto, bendiciones Un abrazo grande para ti, José Isaías Te queremos mucho, sigan en sus redes sociales Mando el mensaje ahí, todo lo que quiera usted saber Ahí con José Isaías Ahí va a estar él listo Para que le eche un cablecillo Ahí como quiera que sea Gracias, Joseys. Ahí ahorita regresamos con más. ¿Con qué? Te amo. ¿Eh? ¿Con qué regresamos? Ahorita. ¿Con, ¿Con, con una chito ah. con una chito encuesta. encuesta. <risa> Con un becerro, eh, con un eh, tacuachi eh, eh, y Lo eh, que yo quiero es torear eh, eh, eh, eh. Ah, ¿cómo que será andar ahí con la banda ahí entre de mí, bailando la del toro? Ay, yo también, québreme, don Cheto No, está no, bien malo lo de las... Oiga, oh, ah. ¿puedo mandar un saludo rápido? Antes. Rápidamente eh, rápido, ya rápido. No, es que fui a, a, estuve ahí con lo del toro Valenzuela Y un buen de gente Saludos para Rafael Chávez Dice Giselle, mamacita, te amo Rafael <ríe> yo Chávez, yo que sí amo, le voy a decir Rafael. Otra que se llama Esvin Me dice, mándame saludos, me llamo Esvin. Yo dije, ¿cómo? Es, Igual que ay, yo, pero... Eh, eh, eh, Esvin, eh, dije, eh, ah, bueno, bien, Esvin eh. Monzón, de Los Ángeles, es troquero. Ángel Márquez, Mario Márquez, que son de Guadalajara. René Flores, oh, de Downey. Oh. José Castañeda, C José Castañeda de la Ciudad de, Ju de ciudad Juárez. Gerardo Castañeda, de Long Beach. Y Miguel Pérez eh, Carson y su esposa, Patty. Gracias. Bah, por bien, Diego, bien. En bien. Ahora sí. Saludarse ahí. estamos platicando ahorita fuera del aire. ¿no? Una situación con Giselle, porque se... Se emociona cada que ve un video Foto, historia de Maluma Y dice, ay, yo con Maluma lo que sea Y le digo, a ver Giselle, ¿cuándo vas a entender Que las guapas no pueden andar con guapos? ¿Por qué no? Porque los guapos nunca les van a tratar como reinas El guapo quiere ser el guapo él oh, A ver, deja acomodarme Porque ese tema así me gusta matar y ili O sea El guapo quiere la atención para él El guapo quiere ser él el centro de atención Y no que la morra se lo quite Entonces no, no puede pensar pensado así. Sí, señor no, Tengo una no. pregunta A ver, tell me Yo así soy ah, ah, Usted me, no está wey. guapo Para ah, empezar Sabes de que puede Que tengas un punto Tú has andado con guapos Ferrari, pero guapo No vas a salir con un vato Que a ti te gustaba ah, Con guapos, guapos Que everyone, everybody Dice Ay, está ah, aquí sí. le pregunta Sí No, sí ah, Y el, el, y la, la, la el, el de la era guapo. Uh, okay. ¿Cómo, qué, ¿Cómo fue tu experiencia andar con uno bien guapo? You know why he, he will grab attention de las girls? ¿Sí? Y yo bien, bien celosa. ¿Ah, volverías a andar con un guapote y guapotes, eh? Uh, ah, sí, vaina. ¿Quién la viera? Yeah. Bien, bien, bien. Mm. Eh, todo lo malo es que la, lo ven muchas morras. Ya. Yeah. Y te, te daban celitos. Yeah. Eh, okay. Tú andas ando con uno guapo, guapo, guapo y el que digas tú, Jis, que you everyone dice que está guapo. No. ¿No? ¿Y qué opinas de lo que dijo Jis? Eh, tengo sentimientos encontrados, uh -huh. pero sí tiene sí tiene coherencia lo que dice. O sí. sea, sí, porque si es un oh, cómo lo puedo decir. O sea, sí sí tiene sentido porque pues si está acostumbrado a tener la atención todo el tiempo, a que todo el mundo lo voltee a ver, que tengas cierto trato porque le me toyu. Cuando eres una persona bonita te dan diferente trato, ah, pues, que los restaurantes y cosas mujer. así. Y si un vato está acostumbrado a la atención, esa atención que uno quiere de mujer o que requiere en una en una relación, dudo que lo que tenga esa entrega. ¿El guapo es mamila? Sí. Sí. Por, por antonomasia dijo G. O como dijo, eran, este... El guapo quiere atención sí. y cree que todo se lo merece. Pero mamila con guapo? la pareja o... En... No, en eh, general. y eh, eh, Sí, como puede ser contigo también, como, como él, como él, ser, ser el centro de atención. Yo digo que... Tú no eres guapo, para que no quiero que te vas a poner en esa lista chino. <risa> Señor, <risa> si tú pones a ver tus relaciones... Uh -huh. Y donde todo cabe, que tú eras el guapo y el que te mantenían y te consentía ni te lavaban. Pues tú eres el guapo de la relación. Ay, ahora resulta este... Nomás lo que es, digo... Por eso hago pura feíta. Ah, ¿Qué? pero tú, ¿a poco tú has sido el guapo en...? Ah, sí, ¿Cuándo, no? perra, ¿cuándo perrón, chino? Perrón, ¿y ¿Cuándo, güeyis? A este le encanta más, descomponerse. Que... Ah, no a funciona. ver, quiero experiencias de mujeres que han andado con guapos. ¿Ahora esto también funciona para las guapas? Yes. Sí. sí. por supuesto sí, que sí. sí. por supuesto a que ver, sí. A ver, andar con una guapa que el segundo... High maintenance. Una guapa requiere mucho sí, dinero, mucha atención y que todo el tiempo la están tratando como reina. Pero es que es que eso es ella no es lo, no ella no es que lo que era, es que así ella la acostumbraron. Pues por eso le digo, sí? así es que el rollo. A una guapa obviamente, mira, supongamos que llego yo con Giselle que es guapa y quiero yo tirarle los, los canis, ¿eh? Pero yo qué, de dónde güey le tiro los canis? Entonces a la mejor Toda guapa en sus principios anduvo con un vato equisote, ah, sí. toda guapa, la más guapa del mundo anduvo con un vato super x al principio, sí. pero luego llegó otro que obviamente le ofrecía más, ah, en el en todos los sentidos, la trataba mejor, la llevaba a lugares bonitos, y entonces ella, pues yo, si yo fuera mujer también diría, pues mensa no soy, pues este me trata más chido. Y luego llega otro que está más arribilla. Entonces ya se va acostumbrando ella a esa vida. O sea, ella no fue ella no fue su culpa. Sucumbió ante el sistema, da Entonces. Yo no era así, me hicieron. Yo no era así, me hicieron. <risa> ella a decir, yo no era así, me hicieron, sí? ¿ves? Entonces la muchacha es Jaime Ines porque así la ha convertido. Ah, se ha convertido el pro, sistema. Los mismos vatos así la han hecho. Jaime Ines, de alto mantenimiento. Sí. O sea que, pues, necesita ir a ciertos lugares, tener ciertos cuidos. Ayuso Jaime es por mi papá, no por los vatos. Bien, tú, bien por ti. A tí, mí mi papá me tí. trató como una princesa hasta el día de hoy. Entonces, pero ahora, a la hora de una relación, este... Eh, obviamente tú vas a exigir al o, o a esperar algo que tú ya estás acostumbrada claro, a vivir. Claro, sí. Y se puede, se puede interpretar mal, pero seamos honestos, no está mal. Porque nadie puede estar... Si yo estoy acostumbrado a ciertas cosas, lo que puedo esperar es más, pues básicamente, y lo mínimo que puedo esperar es una vida a la que yo estoy acostumbrado. Pero es que iban ahí, ahí hay dos sopas distintas, Don Cheto. Por un lado, ¿vas a andar con la otra persona nomás por su físico porque te gusta? Porque eso en algún momento cansa. A ver, tú, a ti no te va a preguntar si es andaco guapo. Yo andado guapo. con uno, sí. con dos, con muchos guapos. Ay, ¿A poco? Sí, sí ¿y señor. ¿Y cómo sí. experiencia? Señor, uno tiene que ponerle todo el tiempo la atención, tratarlos como reyes. Por, ¿Por? Reyes quieren que les pagues que todo. Casi, ganas. casi te quieren de sugar daddy. Porque quieren, sí, sí, o sea, es un rollo como de, pues, te quieres comer esto, pues, a, atiéndelo. ¿Es tu cuesta? Sí. sí. Uno sabía que también ahí sí. se... ¿Y quién era el de abajo? ¿Qué te Ay. importa? Ah, ¿Eso no? qué tiene que ver con la...? El de abajo la... tú, chino, cállate no, ya. No, nomás, estoy preguntando, pues, a lo mejor eso influye. ¿Qué tiene que ver eso con ¿No? la charla que ah, estamos bueno, teniendo aquí? Ah, bueno, yo nomás aquí? decía, pues, está bien. Mm. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa? ¿qué, ¿Qué piensa? Se nos fue. Estoy, no, estoy pensando en, estoy pensando en qué experiencia sería andar con... Oh, ok, porque luego la gente diría, bueno, yo de andar sufriendo con un feo, a ver, sufriendo con un guapo... Pues mejor sufro, con un guapo va a decir la muchacha claro. O los bats van decir, de sufrir con una más un enemigo O sea, sufrir con una modelo de, de, de, de esta, de, de, de historia así que Pues mejor sufro los, sí. los, guapos y las, los guapos y las guapas tienen muchas inseguridades ¿Sí? Entonces todo el tiempo quieren que les estés reafirmando Qué bueno y qué sabroso y qué guapo estás Puede ser que sí, ¿eh? En cambio el fellito, pues ya cualquier... Sí, ah, ya, cualquier, wow, ya Ya, ya, yo ya, ya, ya, ya, ya... Con un... ¡Mira tú! ¡Ay, ay! Ah me dijo mira tú ay, ay, ya con eso tenemos se da que bien te quieres uh, ese pantalón uh, y la es puro ay, con eso tenemos ya que a hacer fiesta míralo <risa> con míralo con cae? un gírala. ya con eso ya va a hacer fiesta me dijo mírala ¿Eh? como cuando ¿Eh? vas a una alfombra roja y de repente ves a tu actor favorito y nomás te saluda y ay, Has andado con guapas, tú chino, así guapotas no, Así sí, que, es que sí, es tú, wow, Stoning sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Estoning. ¿Quién es Stoning? Eh, ¿es ¿Tú eso? eres Stoning? Stoning no, Stoning es cuando te metes Una buena paracueta y... Stoning ah. es Fumar mota viejo okay. Y Stoning es alguien muy bonito stunning. Stunning. ¿Así es Stoning? Tú sí ¿Cómo fue tu experiencia? Creo que mi experiencia con, con guapas, aparte de que obviamente no te la crees, yo creo que el problema es uno, que porque no todos cree, los ¿sí? días tienes que esforzarte para no perderla. Todos ¿Pero ella días. lo exigía o tú? A tú mismo, tú, ya, o tú, tú mismo, o tú mismo, o sea, yo mismo te esmeras todos los días para que, que no, no te deje, para que sientas que... Que, que, que ay, ley. yo creo que yo, Sandra, con una guapa yo todo el día estuviera diciéndole ay, yo no sé que me evitís yo, no, <risa> <no, risa> yo no sé qué me evitís, ¿estás segura? Ira, Ira, neta, ¿estás segura? Reconsidéralo, reconsidéralo, mi ¿Qué me evitís? ¿Estás, ¿Estás bien loca tú? <risa> ¿Estás bien chivaloca? Ira, que no me ves? <risa> Ahora, yo, yo siento segurote. que si tienes que tener cierto estómago para andar con una persona atractiva o atractivo Ira, si tú no estás listo para andar con una persona atractiva dude, don't even yo ya con les yeah. comenté una ahí ¿Sí? donde vivo yo Tenemos una placita donde hay un Ross, un Old Navy, este, un, un, este, Marshall, hay una plaza que hay muchos, muchas Tienditas. tiendas, sí, tiendita, mm. entonces Carmela, en vez, una vez me dijo, bueno, una vez, muy seguido me dice, ¿me llevas? y ya le doy sus veintibolas, o ella trae de sus muchachos, uh -huh. y va y la dejo allí, lo me dice, yo te digo cuando vengas por mí, y yo, pues yo encantado de la vida, ay, de que bota, una tío. hora, dos horas, hay que, órale, hay, distraite. Uh -huh. Entonces un día, me dice, ven por mí, eran como las siete de la noche, ahí voy, oh, y ahí me ven, voy oyendo mi música. Ya le contó esta historia a la raza. Entonces me, me paro, porque va una familia saliendo de una Old Navy, <risa> ya me y la morra estaba... No, no, a la señora, la señora estaba. Uh, guapa. No, guapa y un cuerpo de cuerpazo. Entonces para. yo me paro para que pase. Les juro por mi madre que yo no había, me había percatado de la señora. Percatado. Porque venía con sus dos morrillos y su vato y ella venía entreverada entre los. O las... usted pensó que venía sola. Yo me paré de buena gente a que pasaran. El vato me mira así, era. Todo el camino, todo la cruzada, la calle, mirando mi ojo a ojo, como diciendo, te paraste por ver por por ver por ver el, el derriera, mi rúcada. Y yo así como, okay. si la miré y dije, compa. Ah, ¿Qué le parece respetos, esa morra? Compa, mi respeto, hey. viejón, qué motorzazo, güey, anda manejando usted, chaval. Hey. Va a tus jóvenes y ¿eh? pero lo que voy es, yo que soy un ruco, que no soy libidinoso, Que X, que te apuesto a que si esa morra me canta, me le rajo, porque no. me le rajo, yo sí me le rajo, yo para qué me la doy de, val, de valiente, yo me le rajo, ¿verdad? Uh -huh. El vato, si así va a andar por el mundo, el camarada, la pobre morra, va a sufrir re mucho, sí. porque no la va a querer sacar a ni un lado, yeah. porque porque por su inseguridad. Ahora, también hay el otro tipo de vatos, que ellos saben que están federicos. Y van con la morra guapa de la mano, como dicen, y anda con él, eh, ¿qué onda? ¿Qué, oh, qué tal? Exacto. También se le ve, se le ve a esos vatos que también bien chaparrillos, gordillos, y están unas morronas allí chuladas, ¿verdad? <ríe> y ellos también piratonis Pero, ¿qué tipo de vato serías tú con una morra guapa? De verdad guapa, guapa. Stunning, dice Giselle. Uh -huh. eh, el, el insegurote que anda viendo, no va a saber quién, quién la mira para cantarle un tiro. O el vato que dice, Simón, guáchenla, mirenla, perros, al cabo anda conmigo. Yo soy ese. Yo eres digo de que es? debe de decir. De guáchenla, no. rira, eh, que, pero llega a la casa y como lo que hay. Está bien, está bien. Sí, soy de. Pues quién sabe, porque tienes que tener muchas tripas, ¿eh? Sí. Porque tienes que tener una seguridad chida o mucho dinero para decir, ah, mismo que van a topar a mí la feria que yo le voy a dar. Uh -huh. Porque si no, va a haber batos guapos que ya también va a haber. Llega claro. hasta un buen restaurante y va a haber una mesa de vatos guapos y, vale. y los vatos la ven y ella también dice Ay, ese güerote Verá, <risa> pues a huevo que va vale a maldición Ella, ese güerote ¿no? sí. Sí. Ay, Y luego aparte ya le des ojitos ay, Del güerote Ay, güerote Y luego pasa saliva Sí, ella. nomás que el güerote también va a querer que ella lo atienda Sí, pues, sí. entonces ahí está la cosa Entonces yo puedo decir, eh, está bien, pues pone pues modo, está difícil, a ver, ¿qué experiencia tiene usted con guapos y guapas? Está chido andar con novio guapo, guapa. este uh, hay, hay, hay. Yo conozco un vato muy guapo, ahorita todas las morras es? yes. Yes. Yes. Yes. Y este y, y de esos vatos que se le aventaban las morras. Se le aventaban las morras de tan guapo que era, que era el camarada. ¿Lo conocemos? Sí lo conocen, se sí lo conocen. Muy bien lo conocen. Ah, ya creo que... Este... Aquí. Sí, trabaja aquí. Sí, ya sé. Y ya me consta cómo se le aventaban las morras a él, no ¿eh? No, sí está guapito. Entonces llega un momento en que yo conociéndolo, sí me doy cuenta, sí noto que el vato también le gusta ya la atención. Sí, le gusta Ay. que... Ya, claro. Entonces también le gusta que le digan y te empieza a construir esta actitud alrededor de tanto halago. Sí. O sea, no que decir sí, que el vato se llama Mila, no me atrevo a tanto, pero anda en la pura línea... De va un vato creído Porque está guapo uh -huh. El pero sistem sí el sistema lo hizo así sí le, sí le gusta la atención en base a su físico Le gusta la atención en base a su físico sí. Pero vale, yo llegaba a estar con Con señoras o mujeres Y, y, y quién es él sí, no, sí. Y dígale que esto Una la vez chica. una chica no me dijo Dile que estoy en tal cuarto No, ¿Verdad, no ¿verdad? es cierto viejo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, Ay, yo ando contando estas no, sí, Cuéntelo Cuéntelo, no cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. ¿Cuál <risa> <risa> y, y al rato irá ¿Qué está haciendo aquí, don Cheto? Es que el otro no quiso. No, hombre, ¿Qué pasa? De de? Para decirte que aquel no quiere. Pero pues yo pues ya vine. Y... ¿Me paso o no? Me... Perro patador de la panza. Uh, ok, ya va. Venía no. a ver. A ver, ¿cuál es su experiencia con guapos? ¿Va? Ocho, dieciocho, cinco, seis, tres, diez, cincuenta o las redes sociales de Don Cheto Alay. Don Cheto, guache, dice, no diga mi nombre, yo me casé con el gu más guapo de mi rancho, un vato que todo el mundo quería con ella. Entonces, cuando yo empecé a andar con él, con él él me decía así, palabra con palabra, yo te estoy haciendo un favor andando conmigo. Uh, no sabes a cuántas les dije que no por andar contigo. Oh. No manches. Ven, ¿qué le digo? Entonces él empezaba a decírmelo tan tan seguido que yo terminé por dejar por dejarlo Don Cheto. Y saben con quién me fui? Con mi ex. Porque él no estaba tan agraciado como él, pero él sí era un buen tipo. ¿O sea, el vato? ¿Y hasta manda foto del vate? A ver, a ver. ahí sí, luego luego tú te vas con moato por un estilo, este estilo a ver. No díganme, no díganme nomás, oh, yeah. pero él es el más guapo del rancho, ah, Mira, y está más guapo que lejísimo. Lejísimo, sí, hermano, no por ejemplo, acá Edgar Barbosa, Don Cheto, yo la neta estoy federal, pero en su momento... Mi... Ah, no, este es el, el marido de ahorita, el nuevo. No, guapo. De cómo no ser muy guapo tu marido, ¿eh? No te creas de estas. Bueno, Edgar Barbosa, <risa> Don Cheto, yo la neta estoy federal, pero en su momento mi esposa fue la mujer más guapa con la que yo he andado, y la neta, digo, me hizo caso... Pero le batallé, no por lo mamila, sino por la atención que ella agarraba. Por ser guapa, la atención que ella tenía era demasiada y yo tenía que batallar con eso. Y es creo que eso sí está... Pues sí, pues, tiene que tener mucha seguridad pues ande, sí. alguien andando con un guapo guapa. O sea, cuando veas que la chulean y que le hablan y que, ¡híjoles! Sí, aquí va. hice una morrada dice que por... tener mucha tripa dice no digas mi nombre pero yo andaba con un guapo al punto de que yo la neta estaba desde decía como agarré este dice ay, pero ay, neta ay. tenía mucho pegue y yo no tenía el humor para andar aguantando morras aventadas mejor me quedé con uno promedio para no andar con corajes o sino si no si tan si, si, si todos queremos guapos y guapas hasta que nos tocó sí. uno carlos díaz dice para qué nos hacemos Uno de feo es mamón. Imagínense un vato guapo. No, pues sí. sí. sí. sí el chino, si el chino... Ah, el chino ah, es ah, creidísimo. Era, sí. Antes eras bien creidillo. Sí, sí, ah, cuando cuando sí, sí, era regates era. aquí eras bien creidillo, te creas bien perro, guapote. Nunca he sido creidillo. Sí, era así. Mira, sí, hagamos entonces, un consenso general. Ver, sí. era creidillo al principio? Sí. sí. ¿Ferrari? Sí. Ah, Ahorita era? ya te calmates. No es cierto. Pero al principio eras bien mamoncingis. ¿No es que no? Sí, sí eras, no, güey. Sí eras. Ok, pues, no eras. Soy un más sencillo, cariño. Mate. No. Ah, te hicimos sencillo. Te hicimos sencillo. <risa> Dice Don Cheto, Perfecto. es la clase social media como nosotros. Porque ahí están Yelena, Yelena Brad Pitt, los dos son guapos y andan juntos. No, no, no andan. ya andan divorciados, A ¿qué le pasa? Ya, ya lo he dicho. Ok, pues. Desde cuando se divorciaron. Con uno bien Ah no, no. Yo era la yo soy la guapa. Ah, ok, Yo era la guapa, Don Cheto, y andaba con uno bien feo, que hasta me, nos decían la bella y la bestia, pero me trataba muy bien. Porque en algún momento tuve un novio muy guapo de otro pueblo que me iba a ver, y la verdad las cosas no funcionaban porque se creía la última Coca del desierto. Entonces volví con mi con mi fellito. Ahora, ¿será eh, que los vatos checaras, guapos eran son más mamilas chica? que una morra guapa? ¿O oh, ahí se dan? Yo creo que los vatos podemos llegar a... ¡Pode ¡Ay, podemos! ¡No! ¡Podemos! <risa> ¡Espera me, me, me, <risa> ¿Me permite? ¿Me permite? Podemos en el sentido de que yo soy de ese género, no sí. del guapo. Pero el vato, un vato guapo, voy decirlo diferente para que no estén de payasos. El vato guapo puede llegar a ser... Un vato más mamila que una ruca guapa. Sí, sí yo siento sí, eso. Claro sí, Yo sí. siento yo eso, Lana. Me... A ver, regresamos a ver qué dice la gente, porque apenas están estando los llamadas y los mensajes de raza que anda con guapos y guapas y cómo les ha ido. Déjense, Kai. Ah, ah, eso de qué bueno que las morras que anden conmigo no van a tener sin problema de andar con guapos. Porque... Eso sí. <risa> yo soy bien agradecido. <risa> yo ah. bien agradecido que me teguen. con el de arriba. Agradecido con el de arriba. <risa> Pero estamos de arriba. Ok, el tema es de que si es un de, un desmario andar con guapos, ¿va? ¿Es un desmario o no? ¿Si no es un desmario andar con guapos o la neta tú estás capacitado para eso y más? Ah, creo que sí, sí, sí te tiemblan las patitas de vez en cuando, pero creo que está chido. Está chido. Pero es que es mucho los celos. Por ejemplo, okay. yo... Yo sí sé soportar que, ah, tú puedes chulear, tú puedes decir, pero al final, ah, que te valga. Pero sí, de repente, si ves que alguien ya es más, como que insiste, sí te cala. Sí, sí te, te cala. Mira, guacha, dice mi amigo Camex, dice, yo andaba con una morra que era la más guapa del rancho, no sabe cómo me agarraba madrazos con vatos que la miraban. Hasta mis, hasta mis jefes me decían, ya, deja esa morra, no te puedes estar peleando todo el día por ella, porque era bien celoso. No, entonces sí está difícil, ¿le da? Mira, este no, viejón, no. ese es un hombre también, dice, por favor, no digas mi nombre, dice, yo estaba con una mujer muy guapa, dice, hermosa, la neta, me dejó un trauma la bofona, ella me decía que ella era mucho para mí, y que si quería estar con ella, tenía que soportar que otros hombres le mandaran detalles y le tiraran verbos, siempre, ah. que, poco, que sí? ese era el costo por estar con, como ella, alguien de guapa, dice, yo, la neta, no estoy tan federal, pero si sí llegué a sentirme como una basura, en verdad me esforzaba tanto para ser ese hombre guapo que ella quería, que hasta después entendí que eso me estaba haciendo daño y mejor la dejé. Dice, don Cheto ando con una morra muy guapa y yo me la daba de que de muy seguro, pero ya cuando llegas a un lugar y todo el mundo la mira hasta tu propia familia, un día sí. tuve un disgusto con un tío que también se le quedaba mirando y ya se le empecé a hacer de pedo hasta a mi propio tío. Ok, hasta la propia familia. Es lo que le estoy diciendo, llega un momento en donde tú te puedes... Con eh, mire... tus amigos. Eh, claro, este, este morro eh, es lo que me escribió, me dice, mira, no digas mi nombre porque obviamente mi esposa escucha el show. <risa> dice, pero antes de andar con ella anduve con una de sus amigas y la neta la morra estaba hecha a mano. Pero sí cansa, sí cansa que te das la vuelta y hay cinco tacuaches aventándole al perro. No el dijo, llega un momento en donde ya... Aquí dice una comadre, dice, pues, ella está guapa, no voy a decir su nombre, de hecho ella está en el medio. Dice, los estoy escuchando, dice, yo yo traté de hacer mi excepción con los feos y me fue peor con los feos que con los guapos. ¡Cállale aquí, mija! ¡Cállale! Le fue peor le fue con los feos, con los guapos. Ok, okay. Sí. Dice, don Cheto, yo soy no diga mi nombre, pero yo soy un vato guapo. Entonces en los departamentos donde vivíamos la dueña tenía 63 años. Y como yo era el más guapo de allí y todas las y todas las señoras y las morras decían que yo era muy guapo, mis amigos me empezaron a decir, "Ey, Carlos, corre, corre, corre, tírale el perro a la viejita." Entonces un día llegué y la invité a salir. La mujer me miró y me empezó a platicar conmigo y después de mucho rato me dijo, "Hijo, yo tengo mucho trabajo y no puedo salir, pero como quiera que sea, pues este gracias por invitarme, pero yo sé que esa señora olfateó que yo nada más tenía interés por el billete." ...porque sí buscaba que no me cobraba mi renta... No, tú... ...o sea, la ñora... ...ya también está curada de espanto... ...porque sí, fue este, este guapo joven... ...de 20 años, 22 ...y yo 63 ...no está aquí por, por mi no, atracción física... No, ...necesariamente... Llegar, mamá, chico, y... llegar, ...dice y... Cristian... ...dice, mi esposa era la más guapa de la colonia... ...me la gané por ser tímido... ...digo que lo que más le gustó de mí, además de mi seriedad... ...era que yo no andaba en encajoso como los demás... Entonces No, no, ya... porque era tímido Ya llevamos 13 años juntos Y yo le he cuidado siempre ah, pues no te quedes, no te Es que luego las morras Les gustan cosas bien raras uh, le, like le gustan cosas bien raras Una vez yo tenía un amigo pero, pero No se vayan a reír porque es una a historia ver, cierta ¿eh? Y él hasta mejor se está oyendo ahorita Andaba con una morra bien bonita Bien, bien bonita Entonces el vato Le dio su primer beso Y mm da Y, y esto es él no, andaba soñado, pisaba en el viento el camarada. Y un día le dice, no vale, un día que le digo así la verdad, le dijo, oye, ¿y por qué te fijaste en mi hijo todo re feo? ¿Por qué estaba feo? Bellísimo. Uh -huh. Y la morra estaba bonitísima. Bonita. Y luego era del norte. Ajá. Y le dijo, ¿sabes por qué me llamaste la atención? No se van a reír, ¿eh? ¿por qué? Dice, una vez yo llegué e iba bajando por la calle y te vi con tus amigos que te, que te echaste un pedo con lumbre. Ay. O sea el vato agarró un encendedor Se lo puso en las nalgas Y se echó un pedo y salió lumbre No, no. ¿Verdad Dios? Y la morra le dijo es que te vi que te echaste un pedo Con lumbre Y esa madre y ella se la enamoró y todos has, los matíos no. del rancho andaban con ella y anda con el más fe porque se chumpedo con no, él. Él es que las morras es? les gusta ah, puras tampoco. cosas no, bien no, raras. Estaban morrillos, pues estaban morrillos pues, estaban morro, estaban morros pues, 13 14 dije, años. qué le va a traer eso. ¿No? Yo dije, "Santiago, te Empezaron a reír todos y, y dije, "Ese mor está guapo, <risa> ese me gusta ese." Por las mujeres, pues vale. Don Cheto, Yo andaba con un vato que estaba hecho a mano, dice Miriam. ¿Y sabe qué pasó? Se las daba de muy acá y yo agarré, yo terminé desgreñada con mis primas porque hasta ella le cantaban algo. No. ¿Ve? Pues se ha de ser de la fregada, sí. de estar de la fregada, vale, este. En conclusión, te tomas hay que calali, hija, ¿qué le das? Y qué calali. Si usted no es muy guapa y quiere usted andar con uno muy feo que diga, qué, "Qué qué le fitis". Llámame al sí. Llámame aquí a mi teléfono. 818 563 90. Este, y pues también las muy guapas pues, Ahí está la cosa eh, Va a ser bonito Y llegar de la mano ¿verdad? con alguien Despampanante sí. eh, Y pues Si hay alguna guapa, insisto Llame al número en cabina y pregunte Por Don Cheto ¿Para para qué? Para que tenga usted una manchita En su récord <risa> Calelo Cali mi <-me. risa> Don Cheto al aire Vamos este, con un guapo. Este señor guapo va a presentar a Gonzalo Sanzores, que está más o menos. <risa> Oigan, señores, Gonzalo Sanzores de la Liga Defensoras va a sacar de muchas dudas de sobre casos criminales. Número no en cabina, Giselle. 818-563-1055. También pueden ver sus preguntas a las redes sociales de Don cheto al Aire. Bien Jalao, señores Jalao. Este, también estamos en Instagram, como Nocheto al aire, Silsaí bravo Giselle, chino al aire, para que haga sus preguntas sobre casos criminales. Tiene alguna duda usted que lo agarraron ahí eh, eh, con luz con la luz colorada o esto el otro, este o con pistolas o drogas, os habrá Dios, son casos criminales que puede usted caer al fresco Boti verdad diría Gonzalo, todos tenemos errores. Todos tenemos errores, todos tenemos <risa> errores y por eso el día de hoy vamos a le preguntar a Gonzalo ¿cómo estás, Chalo? Muy bien, muy bien, pero también les quiero decir que que um, yo yo no lo yo no sé cómo, pero mi esposa es, es, es bien bonita y no sé, como dije, yo estoy más o menos, yo creo que soy menos que más y, y mi esposa es <risa> bonita, o sea, no sé cómo lo hice, pero Ahí estábamos, yo también sé lo que estaban hablando No, pues cómo no, si ¿Cómo le dijiste no? tu frase Perrona, no, está sola y ya dijo Ay, pues de veras, está <risa> bien No, pues así son las mujeres, este, ellas, ellas Hay encantos que uno de hombre Nunca va a comprender Hay encantos que uno tiene Oye Gonzalo Sanzori, bienvenido pues, bien aquí Ahora sí a sacar de dudas a la gente sobre casos criminales Recuérdanos cuáles son los casos criminales Que más suenan, Gonzalo, ahí contigo Los que más suenan son Número uno, obviamente el DUI ok número dos violencia doméstica ok y ahora lo que está pasando mucho es posición de droga para uso personalnzalo ya de hoy dimelo explícanos por favor cómo convencer ante la justicia si a mí me agarran con un guato de por ejemplo con un grammy latino verdad Cómo le digo yo a la raza, "Ey, es que era para mí, es para mi consumo personal, no era para ventas. Me, eh, lo, me lo gané. Me lo gané una rifa." No, ¿cómo cuál, cuál es cuál es este cómo cómo compruebas que es para uso personal y no para ventas? Ojo. Estamos hablando Ojo, de una, una cantidad más o pequeña. menos límite Si te agarran con un cuarto con un con un cuadro entero, obviamente no es para tu consumo personal, pues ni que fueras Pablo Montero. A ver, este, Gonzalo, ¿qué ondas allí? Ok, número uno. Acuérdense, cuando alguien está arrestado por casos criminales, para casos de droga o casos criminales, no es nuestro deber mostrar porque somos inocentes. Es el deber de ellos mostrar por qué somos culpables. ¿Ya me entendiste? So, es por eso. Ellos tienen que mostrar las pruebas por qué me están acusando de un crimen. ¿Ok? Y lo que usan para decir, hey, este caso es por ventas. Número uno, la cantidad. Pero vamos a decir que Un par de amigos están yendo a un party para el fin de semana. Y en vez de comprar poco, compran un poco, bastante, para estar seguro que hay suficiente. ¿Me entiendes? Eso no dice que es por ventas. Eso puede puede ser uso personal. Este fin de semana se, lo, se le iban a hacer todo. ¿Ya me entendiste? Y es por eso pasó. Pero, ¿cómo está empaquetado? Es una forma. Vamos a decir que hay cinco o seis diferentes bolsitas de, de algo y en de diferentes medidas, eso puede mostrar que son ventas. Tal vez la, la um, si esa persona tiene la droga, pero también tiene bastante dinero. Y también el dinero, cómo estaba, en 20, en 10, en 5, en 1, todo eso se puede usar como un caso para mostrar que estaba vendiendo. Y el más importante, el que mucha persona lo usa, y los tiempos antiguos no no había, era más duro, es el teléfono todo ahora es sobre el teléfono, los textean, uh -huh. les dan llamadas, eso lo otro, muéstrame dónde estás y eso uh -huh. el teléfono puede mostrar que una persona está vendiendo, ¿por qué? Por los textos que están me uh, mandando a cada sí. persona, dice no ¿Cuánto quieren? eso así. Esas son las formas. Sí, Porque... claro, checan el texto y tienen ahí este muchos textos que dice un 8, un 8, un 20 o algo así, 40, lo que sea. Pues ahí están checando qué onda con esto. Dice Don Cheto, ¿cómo estás? Saludos a Gonzalo, no estás solo, tengo una pregunta para él. El otro día me paró la policía a mi licencia, mi registro, todo bien en regla, pero luego el policía me dijo, vamos a, reg a registrar tu coche. Y pues yo no supe qué decir y me empezaron a registrar. Está bien que ellos registren mi coche nomás por pura sospecha si sí, firmas un papelito que te dan eh, preguntan para Gonzalo a ver, como que el vato sí. lo pararon y traía todo y la policía dijo, vamos a registrar tu coche y este los dejó, está bien escucharlo, se puede o no se puede mira, si el oficial mm. le preguntó a la persona y la persona dijo, sí, está bien, ya, ya le dice el permiso, no importa ¿Ya me pero vamos a decir que te pusiste bien y como siempre digo, que tenemos que saber nuestros derechos y podemos decir a un oficial, no Puedes checar mi carro ok si usted dice no al oficial y tienes la razón y tienes todo en orden y checan tu carro eh, ahí está mal okay. hicieron un error y lo que encuentran lo van a tener que uh, um, despedir del caso hemos sido okay. muchos casos donde la policía ha hecho errores ok y no y no no tenían un derecho para checar no le pregunt um, le preguntaron dijeron que no y todavía checaron y han tenido cosas en el en el en la cajuela Y esos casos han sido despedidos porque no lo hicieron bien. Acuérdense, la policía también puede hacer errores. Y es con cualquier tipo de caso. Ah, cayó un caso bueno aquí, Chalo. Te lo platico. Dice Don Cheto, ¿cómo está? ponga a mi Mario, por favor. Dice, el día 25 del mes que entra, tengo una corte y por algo que le quiere platicar. A ver qué opina Gonzalo. Fui con mis camaradas a Picolandia, aquí en Pico Rivera, y éramos cuatro vatos, tres amigos y yo. Entonces yo era el del carro, cuando yo los fui dejando uno a uno, a uno lo dejé en el monte y otro lo dejé en el barrio, y a dos en Balwin Park. Cuando iba de regreso a mi casa, la policía me paró. Todo bien, pero cuando le echó la con la batería la luz en la parte de atrás, me dijo que qué era eso, abrió la puerta y sacó un un guatito de droga, era de uno de los camaradas que yo llevé, que se, ha de, se le ha de haber caído porque estaba a la vista de todo mundo. Sí. Ahora a mí me arrestaron y tengo que pelear en, en corte, eso, ¿cómo lo puedo pelear? Que no era mía. Wow. Sí, Exacto, mira, no era eso, de él porque es pero sabe es como cuando te avientan en la luz y dices este eh, everything okay, drinking y echa el la para atrás y vio el guato ahí. Así Pero un no, sí. poquito, deja preguntarle que como cuándo A ver. basta duro la pelea, don Cheto, la qué? verdad. Porque mira, Cuando alguien está manejando un carro, está responsable por todo lo que está en el carro. Obviamente, mira, tenemos que entender que a veces personas sí son inocentes por esos tipos de crímenes. ¿Ya me entiendes? So, hay una pelea ahí porque dice, si yo soy inocente, ¿por qué voy a tomar los cargos? Pero tenemos que entender que no es una pelea fácil, porque imagínate cuántas personas van a hacer lo mismo. ¿Me entiendes? So, número uno, si estaba en el asiento de atrás, okay, eso puede indicar que mira tal vez está diciendo la verdad. Ahora, el récord de la persona, si esa persona es limpio, limpio, nunca ha tenido ningún delito, ok, tal vez hay otras cosas que podamos usar, ¿me entiendes?, en, para para ayudarlo. Pero vamos a decir que, que la policía no y la corte está duro, pues tenemos que llegar a un acuerdo con la corte, ¿me entiendes?, y mostrar que, hey, eso no fue pero vamos a hacer un tipo de programa para la, para, la, para el cliente, ¿me entiendes? Y si él cumple, se despide el caso, pero acuérdese, cada persona que está manejando un carro, Okay. Si hay algo mal con el carro o hay algo adentro del carro, es responsable de la persona que está manejando. Vamos a decir okay. algo bien sencillo, no, bien sencillo. Sacas el carro, no tiene seguridad y chocas. No puedes decir, "Hey, eso es del, del dueño del carro." No, no, no, es tu responsabilidad tú, tú sacas del carro. Y por eso no do rectas ahí. ¿Por okay. qué? Un mes que sabrás tú que traigas en esa bolsa que cargas, Bali. Vale? Luego al ¿Eh? rato y esto que hay esta arma que yo cual yo qué güey, ¿Eh? señor. Luego me va a quemar allí. Y la tengo a Jorge que lo agarraron con unas plantillas de marilli en su casa, línea número línea número 1. ¿Cómo estamos, Jorge? Ah, bien, Don Cheto. Oye, vale, ¿cuántas cuántas plantitas tenías? Ay, Don Cheto, pues como unas siete. Okay. Ay, ay, ¿Cómo ay, cómo fue que se dieron cuenta que tenías ahí esas plantitas? No, pues este, pues son um, casas grandes, ¿verdad? Blancas sí. y pues pasa el el ah. y todo eso. Como unas 700, yo creo, más o menos. Ok, ok Este, pero y, y llegó el Chevy y las tum y tumbó todo, ¿verdad? Pero pues eh, es mi casa, pero está sola. Ese día fui por el correo y me rezaron también y agarraron a, a los pues, que trabajaban ahí conmigo, ¿verdad? Y este pero me, fue en noviembre y luego me mandaron en diciembre para corte y fuimos y nada, que no aparecía y luego me mandaron otra que había habido un error con el sheriff y que no este, que eh, que ya fuera para el otro mes, el, eh, me dio la cita y, y tampoco y he estado yendo así cada mes a chequear y a chequear y dicen que no, pues que no sale nada ¿Qué pasó? A ver Chalo, ¿qué crees que ha pasado aquí? Oye, vale, las plantas okay. ¿todos no eran tuyas, ¿edá? Pues la verdad sí, don Chato. Oh, ok, ok, está bien, nomás quería... Oye, eh, pero pues por sí, ejemplo... Estaban en pero, su pero casa. Yo tengo dudas porque, por ejemplo, aquí... No sé de dónde nos habla el compa, pero si es de California... ¿No se puede tener plantas de marihuana? Sí, puedes, si sí. tienes permiso, pero no. cierta cantidad. A ver, a ver, Chalo, sabe ver, Chalo, telas, chalo, chalo, te chalo, porque yo ya estoy a punto de... De plantar de... Te <risa> también, Tommy. Tienes to... licencia. Tienes que tener licencia y cada licencia es máximo 250. Eso depende si tenía todos sus documentos en orden. Um, es tal vez porque no tienen caso ahorita con eran la corte, la policía lo hizo en error. Ya me entendí si es si es que tenía licencia. El, el, el, el señor, tú tienes licencia para todas esas plantas o no? ¿Tiene licencia para da, esas te, plantas te da tú licencia, vale? Oh, Dios. Te da te da licencia un doctor pero por 99 Pero por eso, ¿no? Pues no, es ilegal. Sí. Okay. Teníamos, pues mira, ¿no te no te digo, a... tengo licencia de Diosito, él hizo las plantitas, todas las plantitas del Para todo mundo? el mundo. ¿Eh? Las plantitas nos dan oxígeno. Uh -huh. Ok, ¿qué más, Chalo? Mira, mira, número uno, lo que está haciendo, checando la corte, cada cada mes o cada 15 días está bien, porque en cualquier momento pueden meter los cargos, y lo que pasa en esos tipos de casos, dos cosas número uno, tienen hasta un año para meter los cargos en tu contra eso okay, tienes que estar checando número 2 tal vez están todavía vigilándote para ver qué más vas a hacer si vas a plantar de nuevo, porque si te agarran otra vez, esta vez te van a agarrar ya me entendiste eso, es, tal vez son las dos cosas, uno, no ha metido los cargos todavía y tienen un año Y dos, tal vez están vigilando todavía. todo so, Mira, tenga mucho cuidado y si vas a poner plantas, esté seguro que tus licencias están en orden. Y solamente lo que te están diciendo, ponlo. Es más, si dicen 99, haz menos para que no llegue a esa cantidad. Y es la única cosa que le, le puedo recomendar. Pero ahorita yo pienso que te están vigilando. Y tienes que estar checando cada 15 días al mes, como estás diciendo, para estar seguro. Porque si un, un mes te dice, ah, pues ya pasó, y te meten los cargos y no lo checas, un orden de arrezo va a salir y tu problema ya saló, salió peor. Oye, ahí está Bueno, Chalo, yo solo una pregunta, regresando a cuando te paran, porque a mí me tocó cuando estaba en San Francisco, manejé a Chicago de regreso y me paró la policía. Obviamente se le hizo raro porque traía placas de Chicago y que qué hacía yo hasta por estos lados, entonces, por más que le expliqué, me dijo, ¿puedo revisar tu carro? Y obviamente no traía nada, le dije, sí, y me dio un papel que me dijo que tenía que firmar, le digo, sí, no hay bronca, no tengo ningún problema, pero si yo me hubiera rehusado, ¿te dejan ir? ¿Y no te pueden poner más adelante porque si dije que no, a lo mejor algo? No. Mira, vamos a decir, tenías todo en orden, licencia, um, seguranza, registro del carro, todo estaba bien. Todo bien, todo bien, ok. Yeah, no, no, no, mira, la policía lo hace porque quieren checar, quieren estar seguro ellos, y pero tú tu, dere tu derecho es decir, si está todo en orden, en esa posición voy pues, a sabes qué, no pueden checar mi carro, punto. That's no it. pueden checar mi carro, Ahora, eh. ¿No? Y si ellos se ponen más y encuentran algo o se siguen, ahí es un problema de ellos. Sí. Tú, acuérdese, nuestros derechos. Número uno, guardar silencio cuando estás hablando con un oficial. No se pueden, no te pueden hacer ningún delito adicional si estás protegiéndote, si estás siguiendo tus derechos. Y número dos, no dar permiso si te están preguntando. Acuérdese, te están preguntando, chino, ¿quieres, uh, uh, puedo checar tu carro? No, no. Ahí no. Sí, sí, si tenían el derecho la policía no te pregunta nada, nada más, ¡boom!, salde del carro, vamos a checar. Sales de tu casa, vamos a entrar a tu casa. El momento que el oficial te está preguntando es que no sabe nada de tu caso. Ah, okay. Chalo, gracias por estar con nosotros. Es Ella es Ingrid Lasper con las noticias desde el Terry en Don Cheto al aire. El terre, coco, con qué empezamos queridísima. Hola, muy buenos días, mi querido, muchas felicidades aquí en México a todos aquellos que tienen esta maravillosa y noble labor de ser maestros y que entienden los valores que eso conlleva. Y bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el día de la mañanera un aumento del 8.2% a maestros y trabajadores de la educación. Dicen, ya no va a haber ningún profesor que gane menos de 16 mil pesos al mes. Ah, de todos ay, modos, y para muchos es poquito, pero mire, qué bueno pues que se dio este incremento al sueldo de 8.2% de manera retroactiva. Es decir, de enero pasado aplicará un aumento al sueldo de maestro y maestra. Y de todos los que laboren en este sector educativo, 8.2%. Además, sin un maestro, ningún trabajador de la educación, les decía pues va a ganar menos de dieciséis mil pesos al mes, en promedio tienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social, y bueno, pues esto obviamente también vino acompañado con una felicitación, ¿no? Y dijo que bueno, pues tiene esta eh, esta labor, ¿no? De ser los que eduquen a, al futuro eh, en México, y bueno, siempre de los de los eh, junto con los policías, creo yo, bomberos, muchos de estos eh, pues profesiones, ¿No? Que no son a veces bien remuneradas y que a veces por eso conllevan, pues a que las cosas se salgan de control cuando son pues prioritarias, ¿No? Dentro de la Sí, no está bien especial. ese jale, Ingrid, que le suban ahí el sueldo a los maestros, porque sí lo tiene muy abandonado Es correcto, don Cheto y por otro lado, híjole pues ahora resulta que si usted va a ser fiestona, bodorrio, quince años o que sea, tenga mucho cuidado de investigar Si los usted invitó para tocar en la fiesta, tienen o no algo que deber, porque resulta que durante el vals, aparte del pleno vals, cuando la muchacha había tenido meses de andar ahí en, con los chambelanes de arriba abajo y en los ensayos, un grupo armado abrió fuego durante este vals de años, de los 15 años, perdón, en Guanajuato. Una persona muerta, cuatro heridos, el, sal de des, el saldo de este ataque armado. Y bueno, pues se dice que fue en contra del grupo musical que habían contratado para la fiesta que se llama Iniciativa 18. El grupo dijo, nosotros nos encontramos bien, sin embargo, pues luego han muerto cuatro lesionados. Y obviamente, pues determinó la fiesta. La quinceañera pues terminó con, con un estado de, eh, de en estado de shock, con crisis nerviosa Y bueno, pues antes de las 8 de la noche estaban ellos ya listos para el bar Les decía yo, oye, eh, llegaron este grupo armado Y abrieron fuego, eh, fuerte estruendo dentro del lugar Los asistentes se agacharon, los delincuentes huyeron Y yo dije, bueno, pues me metí a ver cuál era el tracklist de estos, ¿no? eh, de estos eh, artistas De estos eh, músicos Pues no encontré nada como que bonita historia, su versión de No se va, su versión de Alaska, un popurrí que se llama La Póstima, que no sé si por ahí venga, ¿verdad? Ajá. Yo apago el, el, el placololero con la botella sí, en la cabeza. Sí, o sea, como nada, que nada, no traía nada, que... nada, pero quién sabe, eh, eh, porque dicen que fueron a, a dispararle al de las luces, como al del sonido, ¿Al del sonido? a lo ¿verdad? mejor algo de vía, pues, no sé, no sabió, uno Ingrid... Pues, miren, una de esas, ¿verdad? Y él anda metió en otra cosa porque no le alcanza para para lo que debe de alcanzarle. Y pues, mire, así termina la fiesta de 15 años. Sí, así que tenga sí. cuidado con el de las luces, el sonido, los que cantan y demás, don Cheto, para que no acabemos mal. Le mando un beso desde el terreno. Ángel pero bueno, ya me gustó mucho la noticia de la del aumento de los maestros. También acá ganan poco los los Mayros, fíjate. Desgraciadamente, sí. Sí, bien. ganan poco los maestros. ¿La Ferrari va a ser maestra de la Ferrari? ¿Y qué pasó? Tienes todo de maestra. Te quedan mucho de maestra. Así como mucha paciencia. Eso refiero. Tienes mucha paciencia. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué Ya te allí. ¿Qué es? ¿Qué es? Así bien perrón allí. Pues en su casa ya tiene un kinder. Pues con esa casa de 12 personas. Es que yo trabajé en la Boys and Girls Club. Y desde allí me gustó trabajar con los niñitos. ¿Con los Boy Scouts? No, Boys and Girls. ¿Qué es eso? de Boysen claro. un after school program que ah, tienen para no, no. los niños. Okay. Bien, bien. El chino no lo haría pa maestro. No. Como no. ¿Cuál de educación física? Ah, da? sí, con, con su lenti, su bien. llavero y su panci. ¿Qué onda, Borros? Dos vueltas a la cancha. <risa> yeah. Así nomás. Y say, tú serías el maestro de historia. Yo, ¿yo he sido maestro ya? ¿Ya? Pues ¿Sí, he sido maestro ¿Sí? en la Univa, Universidad de Temajac? de Temaxco. ¿De universidad y de preparatoria. No. Ay, a, a, ver, ver, a ver, a ver, no me la sabía, el... hermana. ¿Qué dabas? Periodismo, eh, televisión, wow. Y lenguajes periodísticos ah, también. Sí. La neta sí, sí aunque le duela dos ¿Sí? tres aquí en quién cabina sí. que sí. Ay, a mí no a me duele. Sí. Aunque le duele a una persona en esta cabina, Exacto, una yo sí te veo de maestro. Sí, señor. Ya, y además, bien. si le pregunto a todos mis alumnos, yo soy el maestro que más se más les quedó. Terron. No, porque sí, tú tienes creo. con qué, que no se nos olvide que tú sí estudiaste periodismo hasta en Inglaterra. porque todos señor. pasaron con 10 mm. no. no. No, no todos, hija, tía. había burros como tú. Sí. Que nunca agarraron Mira, nada, no que no son capaces. No todo igual de maníaco eh. como tú. Mm. No. Y Celci no. sería maú, la uh. maestra de mis hijos. Ah, yo sí vas a ser maestra porque mamá es maestra. Sí, haz juntas diario. Okay. Mañana junta de padre de familia yo así primera fila. <risa> ¿Cómo anda mi hijo maestra? <risa> <risa> ok, yo también sería buen, buen maestro. Sí. De Allá inglés. A ver. Come on, everybody, sin dao. Sin dao. sienta oh. si, tiene inglés sin Sit down. No es sin down. No, oh, sit down, sir. Sit. down. Conté. Okay. Okay. Mejor en español. Hey, eh, no, <risa> homework A ver, tradúceme. Homework tarea mañana. Hey, eh, eh, in today. Y la tarea de hoy. Homework para los siguientes dos días. No, papá, son mañana. Ah, oh, ah. pues mejor no doy clases. Sí, no me doy no. está bien, viejo. <risa> Happy verde Tuyo ya, ya, ya. Señores empezamos con un happy verde para Giselle Bravo que hoy lunes cumple 22 años ya, ya. Qué linda está la mañana Ya finalmente puedo tomar lengua saludarte <risa> ¿Quién eres tú? Happy to you. Cha, cha. Happy Te amamos, Befa. Yo los amo más. Muchas gracias. ¿Sí sabías que hoy hicieron todas las flores? Sí. Mm. Y que el día de tu bautizo cantaron. Cantaron los reyes, señores. Ya te. Ya viene amaneciendo, ¿verdad? Pues sale sí, la luz del día de de hoy, levántate y de mañana, mira que amaneció. Eh, no pues, te trajimos al rey David, pero sí al Bin David David. A <risa> El Bin David. <risa> no, pues gracias. ¿Qué oh, que me amolaron? ¿no? La neta no chino, rato? sí estoy bien. Oye, oye, este Giselle, de verdad que felicidades. este hoyte, hoy te quisimos dar el día, pero tú dijiste, "No, yo voy." No, dije, bueno, no hay no hay como celebrar un cumpleaños chambeando, viejón, porque se le agradece que, que un año más de vida, pero también de chamba. Órale, pues, bienvenida. ¡Qué Feliz cumpleaños, te queremos bien mucho. Y que, bienvenida y gracias por todo lo que haces. Gracias. ¿Me trajo mi regalo? Mm. Mm. No, ahora no, no, porque no me cabía en la camioneta. ¡Ah! <risas> qué casualidad. Puro paro, ¿verdad? Puro paro. El no se algo. crea, lo paro. quiero mucho. Gracias, Giselona. Y bueno, fíjate que hoy vamos a tener un gran programa y también viene a felicitarte el doctor Elan Chapiro que acaba de llegar también sí. aquí a cabina. Doctor Elan Chapiro, bienvenido. Felicidades, Gisel. Feliz 21 años. 21 años ya oficialmente. 21 del la <risas> de ¿eh? donde sea, dicen. <risas> ya alcanzó el timbre. <risas> Ya, ya ¿Cómo está el doctor? El la Shapiro? campanita Bienvenido pues Aquí disfrutando con todos ustedes Y muy muy contento del tema que vamos a estar platicando Le va a dar la pata mala Don Cheto ¿eh? Le pues va a lo... la pata mala Ahora también le voy a decir algo ¿eh? Lo veo con las manos vacías y es cumpleaños de guisar No sabía, dígale, doctor No, no, no, estamos justamente en la troca con Don Cheto Y Ay. yo estaba tratando de cargar Y mi espalda no está funcionando bien entonces, Era la, la, la... muy pesado para los dos Exacto, entonces vamos sí. a tratar de traerlo la siguiente semana Está bien, la próxima semana Bien, doctor ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué tema? Ah, tocaremos el día de hoy Dr. Lanchapiro. ¿Le va a dar la pata mala eh Don Cheto? diabetes. ¿Roncar es sinónimo de mala salud? De seguro. ¿Por qué sí. roncamos? esa enfermedad? ¿Se quita? El Dr. Lanchapiro. Dr. Lanchapiro, ¿qué quieres saber al respecto? Ah, sí. <risa> le... Dando cátedra como yo como trailie en como trailie de bajada, deje de decirle que soy un ron, ron, ron, roncador muy feo yo. La verdad, el ronquido viene de nuestra garganta, de toda esta parte que tenemos justamente que conecta la cabeza y ahí. Mm. Tenemos ahí un tubo que es el aire y otro tubo de la comida. Muchas veces hay muchas cosas ahí que hemos escuchado las anginas y otras cosas más, pero el roncar no significa que sea algo malo, pero puede crear algo que se llama apnea del sueño. Uy, el viejo mm, sabe de esa. Y, y ahí es a donde viene, don Cheto, el problema, porque cuando nosotros roncamos, simplemente quiere decir que todo, cuando estamos flojitos, ahora así en la noche, el aire pasa de un lado al otro, y muchas veces con cambio de posición, eso alenta y ayuda a todo eso, y ya no hacemos ese ruido tote que puede despertar a la pareja, y, y eso es para mi mujer. Eh, y de esa manera, nosotros podemos empezar a respirar mejor. El problema cuando roncamos y dejamos realmente, Realmente de hacer la respiración es que no descansamos bien, no. Uh -huh. nuestro cerebro no tiene suficiente oxígeno y de ahí se vienen otros problemas, porque esto también puede pasar en niños, claro. podemos empezar a tener lo que es, eh, ahora sí, problemas de, de atención en la escuela, en el trabajo, no tenemos pues la centración. energía y también podemos hasta subir de peso. Sí. ¿Por roncarse un estepeso? Fíjese no que sí, sí chinos, claro. sí, hijo, sí, sí Con razón sí. estoy gordo Porque no estás teniendo, como dice el descanso correcto y tu, tu cuerpo Claro, chinos ¿No? El problema no tanto es la roncada Si no es, si estamos teniendo lo que es Lo que la genera sueño, Lo que la genera y el apnea del sueño Que es prácticamente cuando estamos roncando Y le dificulta tanto al cuerpo poder respirar en la noche Que no llega todo ese oxígeno Y es cuando, se suena así, don Cheto ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ <risa> Sí, es lo que es lo que se le llama apnea. Fíjese que el doctor que ya tiene usted tres veces que viene aquí a Cabina y me toca puro puro tema en lo que me considero todo un experto. Lo que pasa es que abrimos abrimos su historial médico Y le dije a Anel, le dije a, Anel, de Anel, de Anel? a Anel, así vete de pies a cabeza tan, tan, tan, tan, tan, tan. A lo mejor, pero está gordo Fíjate que es una situación que a mí me dijeron, cuando yo yo tengo yo tengo apnea del sueño, doctor Tengo como cuatro años, cinco años, usando una CPAP machine, durmiendo con ella ¿Qué eh, es una CPAP machine? Es pues una máquina que te, que te avienta una presión de aire calibrada, dependiendo qué tan fuerte tenga la apnea Si más o menos moderada o alta Eh, este te va aventando ese, ese aire el doctor no sabe más de esto eh, y, y efectivamente doctor la es su causa la gordura a mí me dijo un, me dijo el especialista cuando eso me dijo mira no te puedo decir si estás gordo por la apnea o, po, o tienes apnea por estar gordo todavía no nos decidimos muy bien en, en el mundo médico si te la apnea del sueño engorda o le da o, o, o estar gordo te, te da apnea del sueño está dividido en la parece era mi pregunta del huevo la gallina ¿Qué fue primero porque Yo sí conozco varios flacos que roncan Sí, hay apneas que sí Pero todos los gordos roncan Eso sí Es una muy buena pregunta ahorita justamente Ay, yo sí ronco ¿Sí? Sí, roncaré mucho ¿Verdad, Rolitochito, que sí ronco? Uy, sí, hija A ver, yo me voy a escudir Yo sé que a lo mejor todo mundo dice eso Pero cuando ando jarras o algo así este Es cuando ronco Ajá Eh, y eso es porque todos los músculos y toda la parte del cuello... Se, ...se hace mucho más flojito cuando estamos durmiendo... ...roncar no quiere decir que tengamos un problema... ...el hecho de dejar de respirar... Ahí es donde sigue sí el Exactamente, que es cuando hacemos esas pausas que... Tos, ...y luego volvemos a respirar... ...eso es cuando le está faltando ya oxígeno al, al cerebro... ...y es cuando ya empezamos a ver todos esos problemas... ...y realmente, hay, esto del huevo la gallina... ...es muy difícil saber... ...pero lo importante de saber es que si tenemos problemas de peso o, por ejemplo, las anginas muy grandes, o algún otro cosa en la garganta que dificulta ese paso de aire, pues ahí, ahí es cuando ya tenemos todos estos problemas y tenemos que hacer algo. Ya. Algo al respecto, sí, sí, sí. Y eso es parte justamente de lo importante, que si nosotros estamos preocupados, estamos escuchando que nuestros niños, o nosotros nos dicen que como tu caso Giselle que está aquí diciendo Don Cheto de que está roncando un poco más, sí. pues eh, si estamos preocupados si estamos teniendo estos síntomas de apnea de sueño pues hay que platicar con nuestro doctor porque sí. eso puede ser un cambio completo porque el hecho de que no dormamos bien pues nos levantamos más ansiosos, nuestro cuerpo no descansa, no se nivelan muchas hormonas que tenemos y eso hace que comamos más en el día y que oh, claro. Que da tiene consecuencias. Yo en el caso mío no quiero convertir esto pues pero pero quiero de a pero modo sí. de ayuda al público. Eh, eh, yo empecé a Tener preocupación con, por la apnea del sueño Porque obviamente yo ya roncaba Era un roncador de esos fuertes Así gacho uh -huh. Después ya pasó A otro nivel donde ya me privaba O sí. sea, el roncador hace esto Pero ya después cuando hacen esto Y hay una pausa, pausa, pausa, pausa. Ay, no, que me... Eso Es una apnea Ajá. Una apnea que puede ser de dos segundos O como en mi caso No se vayan a asustar de más de 40 segundos. Ay, no es cierto, viejo. 40 mi, segundos mi sin era, respirar? Era casi 40 segundos sin más no, 37 ay. para hacer el salto. ¿Por eso quedó malito? Entonces después de eso yo empezaba a notar que empezaba a olvidar cosas, doctor. Se me olvidaba como el, por ejemplo, gorra, esta gorra que trae el chino. Y yo decía, "Oye, ¿me pasas la la La, la, la, la se me olvidaba me la palabra gorra. Yo me acuerdo de. O esto. por ejemplo iban manejando y se te olvidaba, se, ah, ya voy ya voy llegando a mi casa, qué horas pasé, Ajá, tal, tal lugar. calle, tal lugar, se muy peligroso, súper peligroso. Yo tengo una pregunta respecto a eso, o sea, ya que está al nivel, por ejemplo, de Don Cheto, que ya tiene una apnea del sueño y todo eso, ¿es es este reversible? ¿O ya de plano, ya que lo dejaste avanzar tanto, ya no hay no hay más que opción como una maquinita y ya y ya no se puede regresar? Lo increíble es que se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, okay. si estamos fumando, dejar de fumar. Okay. Si tenemos problemas de peso, tratar de bajar de peso, porque bajar un par de libras es una gran diferencia para uh -huh. esto, porque la obstrucción, eso, esas barreras que nosotros tenemos en la garganta, pues empiezan a disminuir y el flujo del aire es mucho mejor. Uh -huh. Hay ciertos medicamentos que nos pueden hasta ayudar para desinflamar lo que son la garganta, la nariz, y para tener ese flujo, entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, y la idea es tratarlo lo antes posible, sí. porque a la larga esto pues, nos puede... Pueden peorar, pueden peorar, o sea, no queremos asustar a la gente, ¿verdad? pero una persona con una apnea del sueño no tratada Aparte de que tu calidad de vida va a disminuir machín, machín, puede, puede, puede causar ya problemas ya de, ¿cómo se llama, doctor? Cardiovascular, cardiovascular, cerebrovascular, ¿verdad? De, de todo eso, la presión. Y... Sí, sí, sí. ¿Hay algo casero? ¿Hay algo, por ejemplo, yo sé, yo vivo solo, obviamente, yo no checo si ronco o no, porque estoy bien dormido, no, realmente, no sé si dejo de respirar. ¿Hay algo casero que puedo hacer para saber si tengo este problema o de a ti tengo que ir al doctor para saberlo? Hay una de las cosas que pueden haber, hay muchas aplicaciones ya que pueden hasta grabarte cuando estás durmiendo y que está, prácticamente dejas conectado tu teléfono y puede realmente, al momento que estés roncando, hacer eso otro de los aparatitos que puedes hacer es eh, los aparatos electrónicos que monitorizan tu corazón y esas cosas más, muchos uh -huh. de ellos ya te pueden dar si sí, hasta el eh, Apple Watch exactamente, como la, la oxigenación y esas cosas, entonces hay muchas maneras de ver lateralmente lo que está pasando Chino, y digo, y si no puedes invitar alguien que, que te esté monitorizando. Bien. Bueno, sí, mira, te... esto es la mejor. En en Bien, es, O sea, en este caso, no. Doctor, y no doctor, ir no. a monitorearme. Creo que doctor, si favor, si estoy mal diga, pero también tú lo vas notando, no descansas, nunca estás, nunca descansas. Siempre andas cansado, siempre estás a siempre esto. Eh, eh, y los ronquidos, okay. Tú no te escuchas, pero una persona que ronca amanece con resequedad en la garganta muy fea. Entonces, eso es un síntoma de un ronquido ya fuerte. Cuando amaneces bien seco de la garganta, te despierta la resequedad. Ahora otra todo. cosa, ¿qué tal si no tienes pareja y a lo mejor sufres de amnada del sueño? uno ¿Cómo vas a verlo? Bueno, parte de esto es los síntomas que tenemos. Ajá. Y muy importantemente, si podemos, por ejemplo, en el caso que que estemos tomando mucho alcohol o estamos tomando o fumando mucho y que nos levantamos con la garganta seca, la voz también como. Esa tipo de cosas puede ser una gran diferencia y decir bueno, tengo que pagar. Algo atención. está pasando. Ay, qué fuerte viejón. Usted ha sentido la diferencia con su maquinita, me mm, supongo. No, que... no te puedo explicar lo, la diferencia. Qué que perro viejón. Hay. Fíjate que yo sufrí mucho con la máquina cuando me la dieron. Ajá. Porque Porque luego ve la máquina y te dicen cómo te la tienes que usar, y hay diferentes tipos de máscara, eh, y en el caso mío yo, yo escogí la que mejor me funcionaba a mí, uh -huh. aunque tú debes de calar va, tres, cuatro tipos mínimo, uh -huh. eh, es la que se llama pillow, que son como dos, dos, eh, como dos, dos mangaritas, mangaritas, cositas chiquitas, en dos mangaritas, una para cada poro, para cada fosa nasal, yo le digo poros, vea, eh, así te las pones así, ¿eh? uh -huh. como si te fueras poniendo audífonos en cada poro, sí. esa funciona para mí. Y, y obviamente tiene así como Se amarra acá atrás y todo A mí no se me hizo nada difícil Cero difícil acostumbrarme a la máquina Yo ya empecé a dormir bien al segundo día El primer sí. día obviamente Empiezas a agarrar el truco No tengo que abrir la boca porque se sale el aire así. Uh -huh. Te dan una cosa para Amarrarte la quijada y mantenerte cerrado hay, Se vende un tape muy Hay un tape que acaba de salir muy moderno Que es como un tape eh, Y te lo pones en la boca Aunque traigas barba, lo que sea, no te, no te jala Te lo pones para, para evitar... Si es que tú, se te hace difícil abrir la boca con la máquina. Y la misma máquina, una máquina moderna, bajas una aplicación y ahí te dice cuántas apneas tuviste por noche. Eh, es y, y ahí es, te empiezas a... a, a A ver que descansas, claro. empiezas hasta a desear ya ir a dormir. Con la máquina no, hay gente que tiene, yo conozco gente que le sufrió más en adaptarse a la máquina. Yo creo que yo por mi condición de que era debido a muerte, ya de me adapté allá. lo de volada, de volada. Al segundo día ya andaba yo bien normal. That's crazy No, y es un cambio importantísimo porque le estás dando oxígeno a tu cerebro uh -huh. que Es de las cosas básicas que necesitan Y muchas veces esto lo ponemos a un lado Y no platicamos mucho de la ronquera como un síntoma uh -huh. importante de nuestra salud Entonces, ¿podemos roncar? Sí, los niños pueden roncar, sí Nosotros podemos roncar, sí, pero dejar de respirar, no okay. Yo me hice mi, mi... aquí quisiera entrar ya a, lo, a los caballos, chaparrita, a los caballos O sea, ¿qué procede, doctor? Porque obviamente procede un examen de sueño, un examen de eso donde vas y te ponen, qué no sé, 30, 20, 30 cablecitos en todo el cuerpo y en un momento de la noche te tienes que que pasar la noche en el, la clínica o en el hospital, dependiendo a de dónde vayas, clínica privada, yo pagué una eh, me costó como 600 varos, porque porque la del la de la aseguranza Me la daban, no le miento, no le miento. La aseguranza, la que mide mi doctor, de a la aseguranza me la iba a cubrir. Creo que estábamos como en mayo y me la daban como en noviembre. Ay, y no. Y como sí. Entonces mejor era o paga 600 varos, 500 y feria por una clínica Pero personal ya. donde yo vaya y y ahora sí que le hago la cita para mañana si quiero. Y así como yo fui, llegué, me pusieron todo eso y me dijo el va, "Tira, en un momento de la noche yo te voy a te voy a despertar y te voy a poner esto, va a ir colocado de esta manera, tú trata de dormir otra vez." Llegué como a las 6 de la tarde, pues me enchufaron, a las 7 me fui a dormir. Obviamente duré rato en dormir porque pero esta era una clínica particular porque era como un cuarto, hace cuenta un cuarto con un tocador y una tele, y mesita de noche y todo, el... un cuarto? Sí. Ahí mi esposa se lo hizo en el en el hospital general. Ok. Ahí sí era una cama de hospital. Y en un momento en la noche el vato me dice, señor, señor, ya, este, con permiso, ya me pone la máscara, y me dice, duermase, duermase, ándale. Y ya me volví a dormir. A las 5 de la mañana me despertó, me dijo, ok, me empezó a quitar todo esa madre, me empecé a vestir, me lavé los dientes para venirme a trabajar, me vine a trabajar, fue un día normal, me vine a trabajar, y a las 6 de la mañana aquí a cabina. Uh -huh. Y este, y ya me dijo, mira, aquí están tus resultados, tienes una apnea del sueño de tanto, tu apnea es de tu apnea más más reporte, fuerte y son pues? de tanto, y tu calibración es esta. Uh -huh. Con eso es tu receta. Tú llegas a una tienda donde vendan esas máquinas, la das, el vato la ve, te dice, tengo estos modelos, cuestan tanto. No, pues tú yo quiero la de 300, la de 400 o la de o la de 800, que la más perra. Uh -huh. La de 800 es automáticas si te la quitas se para el aire, si te la pones se prende, te va dando la, la calibración. Eh, al pasito a cómo se dice la a nivelada te la va ajustando ah, o sea, no te va a ventar todos los toda la en cuando te la pones se sí, inteligente sí, conforme sí. vas durmiendo pues tú sabes lo que necesita sabe lo que ¿Te necesita te Así, pues yo agarré esa y él va no puedo comprar una máquina si tú no tienes el papel donde dice tu calibración no la puedes comprar No se, las máquinas de CPAP no se pueden comprar al público en general Tienes que comprarla con sí, esto. Sí, pues tiene sentidos como... Y él mismo te la calibra en la tienda. La compré aquí en Van Ays, en una tienda de, de cosas de medicamentos. Gracias, doctor. ¿Dónde podemos seguirlo en sus redes sociales? Eh, puede seguirme como DR-BajoShats. De, de no, estoy hablando de mi, de mi personal para que el doctor sepa... No. No, eso es muy importante porque ya nos describió justamente la todos los pasos de eso. y Pero parte de esas cosas es que cuando cuando Don Cheto fue, me imagino que le, le checaron la garganta, le vieron las anginas, le platicaron mucho más la parte también eh, de la parte de salud. Uh -huh. Porque muchas veces pues tenemos alergias y eso tampoco ayuda porque la respiración también viene de la nariz, las amígdalas, toda esa parte también es muy importante. Entonces, esto es una parte muy importante de oxigenación, pero también agregando lo que Don Cheto ha hecho por los últimos meses de mejorar su salud, mejorar cómo está comiendo, mejorar todas las actividades, eso también es sumamente importante porque no sé si ha visto alguna diferencia en los parámetros. Mire, doctor, gracias por su, por su entrevista, doctor, pero ire. yo en la aplicación que aquí la tengo a la mano, de hecho, es la aplicación de la, se llama My Air de ResMed, que es mi máquina, y, y bueno... Es bien curioso, doctor, porque si yo me acuesto sentado tengo más apneas. Si yo sueño pesado, tengo más apneas. Y también te lo dice la máquina, la máquina tiene un, un lugar para agua para que no te viene el aire frío. Este como que calienta el agua a una temperatura y esta agüita pues no te no te seca la garganta. Cuando tengo muchas apneas, despierto y el agua se consumió totalmente. Cuando duermo bien, como es hora que estoy cuidándome de mi última comida a las 5 de la tarde, despierto y el agua la tengo cuando, cuando Te más bajito a la mitad de la tarde charolitas donde la, la metis pero cuando tengo muchas apneas, pues no me cuido cuando como mal y me acuesto recién cenado, tengo muchas apneas eso es parte de lo importante de, de la parte holística, la parte que integra todo lo que nosotros podemos hacer de agrapa en nuestra vida que es cuidar lo que estamos comiendo el consumo de cafeína si estamos Uy. fumando, dejar de fumar todas estas cositas es una gran diferencia y también el ejercicio, porque todas estas cosas nos ayudan y nos preparan para que cuando lleguemos a la noche Tengamos o no tengamos apnea del sueño Eso también ayuda muchísimo Y qué bueno que lo que lo mencionas Pero a ver, yo, yo tengo dos mitos realidad La primera, a mí me operaron de las anginas Y ronco, supuestamente que no iba a roncar ¿Eso afecta? No, tío, eh, eh, ayuda el hecho Que ya te hayan quitado las anginas Porque eso hace Que facilite mucho más el paso del aire Pero muy importantemente Hay que ver lo que está pasando con tu peso Con el estilo de vida Porque eso tampoco ayuda Y la última Usted dice, hagan ejercicio para dormir bien. Cuando más hago ejercicio y me acuesto bien cansado... Es que eso lo iba a decir. Cuando más... Cuando uno está más cansado o cuando toma alcohol, ronca más, doctor, ¿eh? Déjimelo, no. doctor, déjimelo, doctor. Porque el ronquido no tiene que ver con eso. El ronquido tiene que ver con el pasaje de aire. Si tú estás casado, cansado, estás en un estado de relajación donde la quijada se te va todavía más hacia atrás. Y ahí eso te repapalotea, acá el paladar, a, a mero atrás del paladar tenemos un, una telita más Y tú mueve tu lengua hasta atrás mm, mm. Y vas a pensar que cada vez está más suavecito Eso te repapalotea eso es el ronquido <risa> Ese es el ronquido Entonces tú, tú, tú, se te relaja la mandíbula, oh, se hace hasta atrás y roncas más No tiene nada que ver una cosa con otra Eso es importante, porque todas las partes, eh, ahora sí, flexibles de toda la, la garganta, pueden hacer un problema, y digo, hay que ver qué está pasando por ahí, mi queridísimo Chino. Sí, hombre, doctor. <susurra> qué bueno que hablamos de esto, porque viera cuánta gente necesita sí. una máquina y no se animan ahí, doctor. Sí. Definitivamente. Es caro, ¿eh? Ah, no, pero es más y caro. Mucho, eh. y, mucho, y muchos seguros no lo... Cubren. Cubren. Muy seguro no lo cubren, pero es una cosa que te salva que la te vida. Que te cambia la vida, ¿verdad? doctor. Sí, Definitivamente, y por eso es importante ese tema Y recordar que si tienen dudas, platiquen con su médico Porque hay muchas cosas, aparte de la máquina, que se pueden hacer No, pues yo creo que por la semana va a hablar de hongos en las patas, doctor No, me casi puras cosas Ya de hemos mí, hablado de eso también Puras cosas mías, pues ya de una vez hablo de hongos en las patas De la uña cacahuata Como si, sí, hombre, pues, doctor pues, Viene aquí, lo bueno es que me hace ver como que yo sé mucho Porque, pues, no sé porque pero yo no sé porque estudié, sé porque lo tengo... ¿Usted es experto? Eh, sé, yo soy mi propio, ¿Verdad? Eh, Gracias, la Lanchapiro, ¿Cómo lo seguimos en redes sociales? Estoy ahí para ustedes en arroba de región bajo chaps, de región bajo chaps, y por favor, por tienen dudas o preguntas, manden sus comentarios. ¿La canción que esté número uno? Ya estamos, nos los quitó la de, la de ella baila sola nos tumbó. No, no puede ser. No, hay que darle más. No, hay, que darle, no, hay que darle, hay que darle. Estamos en tercer lugar, está... Eh, un porciento ella baila sola y Doctor Papi. A ver, échele. No Señores, ser. con ustedes la canción número 3 a nivel global, Doctor Papi y Diana Mala la Ferrari. No importa. No importa. Dice oh, así, Papi. Eh, doctor, doctor, Papi. Eh. Doctor Dr. Papi. Eh. Dr. Papi. Ah. papi. Ay, me duele ahí también no allí. Ay, doctor allí ah. ay, ay. ay, está roncando la Ferrari. No. Tenía nada de sueño. <risa> no tú. Don Cheto al aire.